salvando vidas, este confinamiento está salvando vidas, ¿eh? tenemos que saber que nuestro sufrimiento sirve, llegará el día en que todo esto acabe, sí, llegará llevamos solo la mitad del tiempo establecido, la alarma comenzó hace dos semanas y nos quedan otras dos. mínimo otras dos semanas pero lo que haces, sirve insistimos, sirve más de lo que crees Por supuesto hay que analizar al reverso, estamos llegando al punto de que nos estamos contentando con lo menos malo, ojalá que cuando la puerta se abra no pensemos eso, no pensemos que el camino a las libertades es el camino al balcón, que no se confine en nuestra libertad. Los científicos y antropólogos advierten de que en situaciones complejas y de necesidad, el ser humano se acoge a lo que creemos es bueno de comportamientos que antaño... ...nos parecían inaceptables... ...en los últimos días... ...aunque sea una excepción... ...se está hablando mucho... ...de la policía del balcón... ...de la gente que desde el balcón insulta... a ...quienes están en la calle... ...sin pararse a pensar... ...si esa persona está yendo a trabajar... ...si está ayudando a enfermos... ...si está yendo a comprar comida, medicamentos... ...si alguno de sus familiares está enfermo... ...no juzguemos, no castiguemos... ...no nos convirtamos... ...en la policía de lo moral... ...que se utilice el balcón... ...quien lo tenga para unir a las gentes, ¿eh? pero esta unión es ¿eh? lo que va a quedar, esa solidaridad y unión tan enorme, pero no utilicemos el balcón para señalar al supuestamente malo, pero ojo, insistimos, es una excepción. Os recordamos ¿eh? toda la información actualizada en Onda Cero y en la página web OndaCero.es. Y tenemos una etiqueta, Almodilla Rosavientos, Almodilla Rosavientos. Ayer fuimos Trending Topic, Almodilla Rosavientos. Saludos entre Bruno Cariñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Ventos, en la sintonía de Onda Cero con Miguel Jurado, en la parte técnica con Silvia Casa en la Codirección, con Javier Sevillano en producción y redacción. Es importante saberlo y recordarlo, insistimos, el confinamiento es duro, muy duro. Pero está ayudando a mucha gente. Estamos eh, todos eh, preparados. Vamos allá con nuestro programa. Y os recordamos el horario, el de hoy. Vamos a estar desde ahora mismo, desde las 12 y media hasta las 4 y media de la madrugada. Una noche en la Rosa de los Vietos en ondacero que es noche de Tertulia. Comado Martínez eh, con Juan José Sánchez Oro, Comanel Carpellal y Miguel Pedrero. Yusef Quijarro, que nos comentará ahora en unos instantes algo sobre esas señales en de otros mundos que se están captando cada poco tiempo. Y todos los contartules estarán con vosotros, eh, pero... A través de las ondas, cada uno desde sus casas y os vamos a contar, os vamos a contar y os van a contar cómo están pasando estos días, esta cuarentena y también muchas informaciones que nos van a trasladar. antes en la historia de la humanidad ha ocurrido algo así. Se calcula que en este momento hay unos 3.000 millones de personas que pueden pasar estos días encerrados en sus casas. No hay datos exactos, pero la cifra puede estar ahí o se puede estar acercando. 3.000 millones de personas. Hoy os contaremos en el programa cómo se está avanzando y mucho en el trasplante de cerebros. También os contaremos los últimos avances relacionados con los encuentros cercanos con la muerte. Y os explicaremos cuál es el motivo científico del por qué los humanos parece que tenemos cierto aprecio, entre comillas, por las noticias malas. más os contaremos en los nuevos descubrimientos sobre uno de los vestigios arqueológicos más importantes, la Esfinge del Cairo, de la Esfinge de Guité en Egipto, y los descubrimientos también os los contaremos esta noche de una puerta al infierno en Turquía y Laura Falco Lara nos contará en sus ecos del pasado casos extraños, extraños que llegaron al cine. Se han hecho películas eh, sobre esos sucesos. Hay eh, películas como, por ejemplo, roman Santa y otras eh, que os vamos a contar y que os va a contar Laura Falco en La Rosa de los Ventos. Tiri, mi y atención a Usapia Paladino... Una persona que aparentemente tenía poderes eh, psíquicos. Esa era la protagonista en Mujeres eh, con Historia, que nos eh, presentará y nos contará Silvia Casasola. E inteligencia Artificial contra las Futuras eh, Pandemias. será en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Dicho, comenzamos, eh, comenzamos eh, La Rosa de los Vientos, eh, 40 minutos sobre las 12 de la madrugada. Arrancamos, motores en marcha. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Es esfuerzo de mucha gente que está haciendo posible que estos días estemos pudiendo trabajar, estemos pudiendo llegar a vuestras casas, hay gente como nuestros técnicos en mejorado Sergio Monforte que están ahí con nosotros, hay la gente de limpieza, toda la gente que está ayudando a que nosotros podamos tener un rinconcito en vuestras vidas y más que nunca nos hacéis feliz estando en vuestras vidas. Y os vamos a contar esta noche que se están captando que no queda nada para lo que será una noticia, esta sí, esperanzadora y bonita. El descubrimiento de vida más allá de la Tierra. Y se va a producir dentro de muy poquito porque además, y os lo vamos a contar esta noche, se están captando para cada pocos días hay señales que vienen de no se sabe dónde. Y nos lo va a contar aquí en La Rosa 200, eh, Josep Quijarro. Josep, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia, y a todos uh, los oyentes de La Rosa de los Vientos. Hola, mi querido es... Josep Terciano. Eh, ¿Por qué por, Terciano? Terciano no... por, por las ondas cercianas. Cer ah, por... Es que había... Yo pensaba que era por marciano que también, también, ser. Algo, también. Algo de Marte. También, algo de Marte. Vale. Soy lo que no sé de Marte de quién vengo, pero eh, era por hacer el chiste fácil. Bueno, sabéis que antes que el coronavirus, pues. Pola, polarizada toda, toda la información eh, todos los boletines de noticias todas nuestras visa, eh, vidas hubo un momento en el que estábamos pendiente de las estrellas y en concreto de, una, bueno, de unas señales que llegaban nada más y nada menos que de 500 millones de años luz eh, de aquí se supone que del centro de la galaxia y que tenían una asombrosa regularidad, concretamente 16,35 días. Después eh, paraba cuatro días y volvía eh, esos 16,35 días a hacer un ciclo eh, asombrosamente regular. Por eso hubo gente como el presidente del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, Avi Seguramente lo recordeáis por aquel, uh, aquellas manifestaciones que hizo uh, cuando se acercaba hasta la Tierra ese, bueno, llamémosle meteorito alargado, ¿no? ese, a, ese mm, uh, asteroide eh, que fue ben, eh, nombrado como Oumuamua y que él decía que podía ser algo así como una nave de origen extraterrestre pues este hombre que se ha significado también a favor de estas uh, señales eh, que se repiten insisto con regularidad eh, es de los que se manifiesta a favor de que eh, esas señales puedan ser de origen extraterrestre. Y es muy curioso, esto me ha hecho bucear un poco en, en la historia y ver cómo ha ido todo el tema de las eh, comunicaciones extraterrestres, porque en donde mayor eh, dinero se ha, se ha invertido es en el llamado Proyecto SETI, fundado en, en los años 70 y que ha contado con innumerables millones y millones de dólares... ...para la eh, búsqueda, investigación eh, y desarrollo también de radiotelescopios con el fin de poder escuchar a nuestros hermanitos cósmicos. Lo que pasa es que no ha tenido mucha suerte porque hasta el año pasado solamente hay una señal, una en estudio, en permanente estudio, diría yo, que fue captada en agosto de 1977 y que es conocida como la señal WOW, pues salvo esa, todas las demás, que hay unas cuantas también, han sido... Uh, Pero quizá bueno. esa es eh, la más llamativa, ¿no? Porque eh, la calificaron así, WOW, eh, W o W, eh, lo escribió un científico que lo captó porque se daba cuenta cuando captaron esa señal que eso no era normal. Efectivamente, y, y como no era normal, pues uh, en, en, el, en la impresión que hizo de, esa, de, esa, de ese rastreo, pues escribió en un lateral, en los códigos en, que conformaban el, el mensaje, Pues. Eh, esa palabra de sorpresa wow, wow. no se sabe qué es lo que dice ni probablemente se, se sabrá nunca más, no se ha vuelto a repetir han habido estudios posteriores que lo han relacionado con el paso de cometas bueno, el caso es que jamás se ha podido comprobar eh, que esa señal fuera extraterrestre pero tampoco se ha podido comprobar lo contrario pero sí sabemos que eh, desde por lo menos el siglo XIX Eh, se ha intentado buscar a través de, de la radio la posibilidad de contactar con seres de otros mundos y diréis, del siglo XIX pues sí, eh, hay una historia poco conocida eh, que protagonizan dos científicos Nikola Tesla, que yo creo que es bastante conocido, sobre todo en los últimos años, porque hay como una especie de eh, movimiento a su favor ¿no?, de poner en valor los inventos que él realizó y que desgraciadamente no le sirvieron para eh, ganarse muy bien la vida todo lo contrario de lo que hizo el segundo de los inventores, eh, eh, Guillermo Marconi ...que en efecto este sí... ...sacó un muy buen rendimiento económico... ...de, su, de sus inventos... ...que no solamente... Eh, ...fue la telegrafía... ...y no solamente fue el, el medio... ...a través del que hoy nos están escuchando... ...todos nuestros oyentes... ...que es la, la radio... Eh, bueno, bien ...que bueno que haciendo justicia a Nikola Tesla... ...que si no hubiese sido por él... ...Marconi no, no llega a dar con, con el invento... ...por el que podemos estar ahora mismo... ...hablando todos... Es verdad, ...es verdad y poca gente sabe que eh, Guillermo Marconi y Tesla tuvieron una muy buena amistad que eh, Marconi fue alumno de Tesla y que por lo tanto eh, buena parte de lo que hoy es el invento de la radio muy probablemente e injustamente eh, se le haya arrebatado a Nikola Tesla. Pues eh, fijaos bien que en 1899 Tesla estaba realizando una serie de experimentos con un transmisor de aumento en uh, un... ...en una finca el que tenía él en Colorado Springs... ...y allí detectó señales que se habían originado en Marte... ...sí, sí, en Marte... Y, ...y esto lo sabemos no solo porque eh, hay toda una serie de eh, recortes de periódicos... ...de la época que recogieron esa noticia... ...noticia por la que además Tesla fue ampliamente criticado por esas afirmaciones y de las que él nunca reveló detalles técnicos aparte de las patentes que él eh, realizó de sus, de sus inventos. El, el caso es que en eh, Tesla escribió un digamos un panfleto, un artículo un artículo extenso eh, que se llamaba Talking with the Planets eh, hablando con los planetas en marzo de 1901 en el que desgrana precisamente todas esas experiencias que vinieron a desarrollarse a partir de 1899 y que parece ser eh, él digamos centraron su su interés durante por lo menos dos años y que escribía por ejemplo voy a leer textualmente nunca ...puedo olvidar las primeras sensaciones... ...que experimenté... ...cuando me di cuenta que había observado algo... ...posiblemente... ...de, can, eh, de consecuencias incalculables... ...para la humanidad... ...él eh, estaba refiriéndose, eh, eh, ...obviamente a esas eh, comunicaciones... ...y es muy curioso... ...porque podríamos decir... ...que Tesla estaba... ...familiarizado... ...primero con la contaminación... ...que podía existir en aquella época... ...es decir perturbaciones eléctricas que podía eh, hacer el sol, las que podían producir las auroras boleares, las que podrían crear corrientes de la Tierra. Él estaba absolutamente seguro que ninguna de, de esas emisiones se corresponderían con esos sonidos que él escuchaba. Eran como interferencias en las que eh, se podían escuchar voces e incluso pitidos que después, y esto es muy significativo, eh, otros siguiendo su estela determinarían que se trataba de código Morse. Una cosa, sí, sí. una cosita, eh, Josep, si él haciendo, porque era un cerebrito, sus cálculos sus cálculos sabe que esas eh, señales vienen son extraterrestres, vienen de fuera de la Tierra, pero ¿cómo puede decir con tanta seguridad? ¿En qué se basa para decir con tanta seguridad que eran marcianas? Eh, yo creo que tiene, y esta es una opinión muy personal, que tiene que ver con el entorno eh, sociológico de la época. Eh, tenemos que ponernos en la coyuntura de que en aquel momento estaban eh, haciéndose públicas con muchísima intensidad las observaciones de eh, Schiaparelli y de Lowell, que a través de sus telescopios habían visto en Marte toda una serie de... Eh, vamos a llamarle canales, eh, que ellos dibujaron con una precisión eh, asombrosa y que con posterioridad se ha dicho que esas observaciones no eran válidas porque en realidad eran aberraciones que las propias lentes producían. Bueno, pero el caso es que en aquella época todo esto no se sabía y pasaba por auténtico y Lowell y, y Schiaparelli convencidísimos de que eh, aquello... ...revelaba que había vida en Marte... ...pues qué otra... ...civilización podía ser... sino los barcianos... ¿no? ...además eh, date cuenta que a finales de, de esa... De, ...del siglo XIX... ...también en los Estados Unidos... ...se produjo una auténtica oleada... ...de lo que llamaríamos ovnis... Eh, ...entonces se le llamaban spaceships... ...que eran observaciones a veces... ...de... Eh, de, de, ...de globos... De, ...como si fueran cepelines y que, eh, bueno, habían documentados casos de ovnis o platillos volantes, que entonces no eran ni ovnis ni platillos volantes por todo el territorio norteamericano. Era muy fácil, por lo tanto, que eh, esas eh, señales se quisieran eh, relacionar precisamente tanto con las observaciones de unos y de los otros, y de los, y de los extraterrestres no se hablaba, se hablaba de marcianos, porque era el lugar más eh, próximo y más fácil, eh, más cercano también, Que podían llegar esos visitantes. Nos has pasado y le vamos a escuchar una grabación, Yusep, que tiene que ver con ese código que has eh, mencionado, el código sí, Moche, ¿no? eh, Lo vamos a escuchar y os cuento un poco esa Venga, historia. La oímos y ahora, antes de volver a escucharla, cuéntanos un poquito la historia para que comprendamos y sepamos cuál es el motivo por el cual escuchamos esto. Sí, porque es muy curioso, después de esta historia de Tesla, recogió el testigo eh, Guillermo Marconi, mmm, que como decía Silvia, no le falta razón, sigue siendo visto como un usurpador de los inventas de Tesla, ¿no? Sin embargo, es un hombre que tiene o ha tenido, perdón, 16 títulos honoris causa eh, y por lo tanto está fuera de toda duda eh, su capacidad eh, académica. Él también declaró en un momento dado mm, haber recibido señales eh, de Marte. Estas son un poco más nebulosas que las de Tesla y parece ser que algunas de ellas eh, fueron recibidas en código morse. De ahí que hayáis escuchado Esto que forma parte de uno de los muchos mensajes que se habían recibido en eh, 1930. Y es lo, escuchamos él... otra vez, lo escuchamos otra vez, porque ahora que conocemos bien la historia, estos sonidos, estos repetidos cobran una nueva dimensión. Y según el genio, esos eh, mensajes, esos epitidos, eh, ese código morse, venía de fuera de la tierra. También se relacionó con Marte, y es que, eh, en este caso, eh, Guillermo Marconi se relacionó con un científico de su, de su época, que se llamaba Landini, ambos dos eh, iniciaron un crucero eh, desde Italia rumbo a Sudamérica en el que su yate que era llamado Electra eh, era prácticamente un laboratorio andante, con antenas y todos los dispositivos posibles para efectuar todo tipo de experimentos en 1924 hizo escala en Cádiz esta es una anécdota muy curiosa porque incluso fue recibido por los reyes de la época eh, que el ayuntamiento de Cádiz les, les, eh, les recibió les hizo diversas eh, fiestas y conmemoraciones antes de que partiera hacia Tánger y finalmente Gibraltar para después marcharse hacia el océano Atlántico y es muy curioso porque esto ha dado lugar a toda una serie de teorías conspiracionistas. Habida cuenta de que es a partir de ese momento, eh, desde ese año 24 hasta el año 30, que eh, Marconi empieza toda esta serie de experimentos eh, siguiendo eh, los pasos de lo que ya previamente había conseguido este Tesla y lo que consigue es el mismo resultado, una comunicación que para él, eh, de nuevo, eh, Relaciona con Marte y eh, estas, estas uh, señales podían descodificarse en uh, morse. Ay ay ay ahí va yo, que si había traducción posible. Pues bueno, es que es si cualquiera que sepa Borse lo puede hacer por sí mismo, es A A A A R A R T T E N N. Repítelo por favor. Bueno, puedo seguir, es que el el Parece el código del ADN. El mensaje es larguísimo y acaba con S E S E S lo dice como unas 15 veces y es esa repetición la que llamó la atención de otro científico que se llama Gregory de Warwick, eh, este hombre ya en la década de los 80 ingeniero eléctrico, desarrolló una teoría de la cosmología rismónica, no me hagas decir en qué consistía esta, esta historia ritmo, pero, pero lo que sí sabemos es que él desarrolló un detector de ondas de gravedad basándose también en los experimentos de Tesla, ya veis que Tesla está en, en la clave de todo esto, ¿no? escribió un artículo que se llamaba SETI con señales gravitacionales, en la revista de Radioastronomía de abril de 1986 y eh, a partir de ese momento él eh, concretamente voy a ver si lo encuentro el eh, 23 de, de julio de 1988 obtiene esta señal eh, en código Morse en la que eh, bueno, coincide un poco con, con los experimentos de, de Marconi Eh, se da cuenta de que hay toda una serie de repeticiones que pueden eh, dar lugar a algún tipo de mensaje o de señal identificativa, pero eh, nadie sabe qué es lo que esto significa. Y es muy curioso, muy curioso, porque el asunto del morse, porque uno puede pensar, bueno, vale que los marcianos eh, se comuniquen con la Tierra, si los hubiera o hubiese, pase. Pero en Morse, que han venido a las escuelas de la Tierra a aprender el código internacional y a ponerse a transmitir desde el planeta rojo... Que son muy listucos ellos. Es que son muy listucos, sí, pero, pero es muy hay, curioso. Hay lenguajes 2008... universales, es decir, las matemáticas, por ejemplo, las matemáticas que tenemos en nosotros, ese código matemático tiene que estar en todo el universo, igual que la evolución también forma parte de... es algo que tiene que trascender a la Tierra. Sí, pues sí Bruno, el no, código pero, Morse pero vamos también. a ver, el, el Morse fue establecido, en este caso por el señor Morse, que le dio un putito a sí. la letra tal, punto y pero raya una otra. una serie de códigos que estaba basado en las matemáticas. A, a, a lo que te quiero decir es que a mí me llama mucho la atención, muchísimo la atención, que en 2016, es decir, anteayer, eh, la NASA lanzara un comunicado porque una de las imágenes obtenidas eh, por el, la, la Mars Reconnaissance Orbiter en, en el polo norte eh, marciano, que como sabéis, eh, tiene como una especie de dunas heladas, ¿no? Se, como de color blanco, pues esas dunas, mmm, las fotografías podían dar lugar a un código morse internacional. Entonces, Claro, eh, se estaba planteando si realmente, como dice Bruno, ese código no habría sido un invento, en este caso de Borse, sino algo mucho más trascendente a todo el espacio exterior. Aguanta ahí, que se seguimos hablando, ¿vale? Muy bien. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa En unos instantes, eh, Tertura Zona Cero La Rosa de los Vientos eh, unos instantes más, eh, hablando con Giuseppe Guijarro, vamos a despedirlo Giuseppe, eh, pero lo importante es Cada 16 días eh, se coge y se capta una señal que viene, no se sabe de dónde, pero de fuera de la Tierra, de algún lugar del universo. Pero esa búsqueda de señales eh, que llegaban del cosmos, eh, que llegaban desde, sabe Dios en dónde, ya las buscaron, ya las encontraron en cierto modo, Marconi por un lado y Tesla por otro. Esa es la lectura que nos debe quedar. Y se ha utilizado el sistema de Morse... ...para esas comunicaciones... ...el mouse se basa en las matemáticas... ...lo que sea, pero ese sonido está... ...y lo hemos escuchado... ...Josep, parece que estamos... ...muy cerquita de esa gran noticia... ...estamos deseando... ...que llegue esa noticia... ...y... Tengo la sensación, es una impresión personal eh, que, bueno, si la información vuelve a fluir como hasta ahora, eh, muy pronto podamos tener nuevas eh, informaciones respecto a esas señales eh, inquietantes que están siendo recibidas en radiotelescopios como el de Green Bank, como el de Arecibo eh, y como muchas otras antenas canadienses, australianas, que están eh, ahora mismo buscando explicaciones A, a ese flujo de información, eh, a esas señales rápidas eh, que algunos relacionan con fenómenos todavía desconocidos, hablan de magnetismo. Eh, magnetor púlsares o algo parecido, eh, señales magnéticas que eh, se generarían en algún lugar eh, de la galaxia, pero que en cualquier caso se descarta que sean explosiones, que sean estrellas de neutrones, que sean en definitiva eh, na naturales, de origen eh, natural. Y, y si aún tengo algún eh, minuto adicional, Bruno, eh, quisiera hacer referencia ...a que Marconi terminó sus días el 20 de julio de 1937. Ese mismo día, en señal de luto, todas las estaciones de radio del mundo interrumpieron sus transmisiones... ...pero, sin embargo, hay una idea, vamos a llamarle conspiracionista que a la que dio crédito eh, eh, Charruz. Eh, ¿te acuerdas tú de esos eh, maravillosos eh, libros eh, que nos obsequiaba Fontana Fantástica en esa colección que era Otros Mundos? Hay uno eh, que se llama Los Misterios de los Andes eh, en el que Charruz está buscando a Cacor eh, y que topa con una historia en la que dice que Marconi y otros 98 científicos no habrían muerto en mil treinta y siete, sino que habrían construido una ciudad en, uh, en la selva sur de Venezuela en donde con el dinero que habría conseguido Barconi a lo largo de sus años pues, habría hecho una ciudad secreta en la que se habrían confinado esos 98 científicos para seguir trabajando en, uh, en esas comunicaciones con los extraterrestres y habrían incluso diseñado eh, objetos voladores eh, con forma de platillo dando lugar a todas esas eh, observaciones que se habrían producido en, en el cono suramericano en esas en esas épocas. ¿Verdad? ¿Mentira? Bueno, ahí está que cada uno... Que cada uno saque decida, sus, ¿no? eh, sus conclusiones, eh, pero una conclusión que parece bastante clara es que todo esto de hace más de un siglo, bastante más de un siglo, puede que está a puntito de llegar a su final o a escribirse un episodio importante, pero que, que sea después, porque si es ahora ni nos vamos a enterar ni... va ni, Madre mía. Es, es, Estamos ahora todos focalizados sí, sí, sí, en, en, en otras desde cosas. Desde luego que sí. de, desde bueno, Joseph Guijarro, mil gracias. Ha sido un placer, como siempre. Un placer mío. Gracias. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, Comado Martínez, Juan José Enchez Manuel Carvellal, Miguel Pedrero, Silvia Casazola, Tertulia Zona Cero. Nos van a contar muchas informaciones, muchas noticias y muchas cosas que seguro os interesan. Pero yo creo, Miguel Pedrero, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Una de, las, Una de las cosas la más importantes en de cara al futuro, me parece que es algo que puede cambiar la historia de la humanidad, la historia de la ciencia, la historia de la medicina, el trasplante de cerebros, se están dando pasos muy lentamente, lógico, pero se están dando pasos importantes. Los últimos que nos dicen... Bueno, pues esta es una, es una noticia que, que se ha dado a conocer hace, hace pocos días y es que un, un equipo formado por científicos de varias universidades de Estados Unidos y Turquía han realizado un experimento que en apariencia es bastante sorprendente. Han trasplantado cerebros de unos peces a otros y, y para ello han utilizado un determinado tipo de, de peces llamados cuchillo de cristal que habitan en, en las aguas dulces de América del Sur y la conclusión de estos científicos es bastante sorprendente porque el cerebro trasplantado de un pez al cuerpo de otro resulta que acaba adaptándose al nuevo cuerpo ¿no? y de una manera que parece que no se habrían imaginado los científicos, es decir, que, que ese desajuste cerebro cuerpo, pues al final se acaba, se acaba solucionando, ¿no? Bien. y qué mundo, qué mundo nos enfrentaríamos eh, si se puede tras Bueno, trasplantar el cerebro. Ojo, se trasplanta el órgano, no se trasplanta lo que hay dentro. Eh, que nadie piense que eh, de la persona trasplantada a otra se va a ir a dar algo, no. Pero el órgano ya es un paso muy importante porque eh, científicamente no se pensaba que se pudiera conseguir, pero se están dando pasos en ese sentido. Miguel. sí, sí, sí, sí. sí. Efectivamente, no, te, te, te decía Bruno que, que, que en realidad este, este experimento, eh, te he de decir que luego tiene, esto tiene truco, ¿eh? es decir, que, que la explicación es mucho más sencilla de lo que aparentemente pueda parecer, pero las conclusiones es, del experimento es que al menos para algunos comportamientos parece que los cerebros de ciertos animales no necesitan estar plenamente ajustados a su físico para funcionar más o menos bien ¿no? y esto es un descubrimiento tremendamente interesante ¿no? porque es cierto que el cerebro recibe infinidad de informaciones sensoriales muchísimas informaciones sensoriales Miguel, cerebro... Miguel, Miguel perdón un momentito yo no sé si puedes sí. bajar un poquito es que nos devuelves el sonido y yo creo que para ti es molesto y, y, y se te va a escuchar mejor Si sí, sí, se escucha un poquito más bajo. A ver, si ¿sí me escucháis ahora. Sí, sí, sigue devolviendo un poco. Sí. Bueno, seguimos porque de momento no, es un pequeño ajuste que hay que hacer. Mado Martínez, vale. eh, vamos a seguir saludando a la gente. Mado Martínez, eh, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Eh, Mado, Yellowstone es un parque natural en los Estados Unidos. Es... Uno de los volcanes más importantes del mundo, aunque no está considerado tal, pero lo que pasa en Yellowstone es muy importante. Pero lo que está pasando ahora es que se está escuchando música celestial. M música celestial porque es así como, como se lleva décadas describiendo esos eh, sonidos extraños que se oyen allí. Antes que nada, quiero saber si vosotros me estáis oyendo bien. Te oímos también con devolución de, de sonido. Es que yo me oigo como una especie de eco raro también, así como sonido celestial de Yellowstone. Y, y no sé si, si me oís vosotros bien o, o, o cómo es el tema. Bueno, sigo hablando hasta que vosotros me digáis. Para que... Sí, es no, ¿vale? ¿Vale? sí, no, <risa> vale. no te preocupes, la gente te escucha. Bien, pues son unos sonidos que, que bueno, que no son nuevos y además están bastante bien documentados. Es una historia bastante curiosa e interesante. Como tú lo has dicho, ahí es donde está la gran caldera de Yellowstone. Es, bueno, ese volcán que dicen que va a ser el apocalipsis en, en el futuro y algunos m, han llegado a pensar que se trata de eso, de sonidos apocalípticos pero otros dicen que son los sonidos de Los Ángeles otros piensan que son las mismísimas ondas electromagnéticas el, el sonido de, de esas ondas, ¿no? Como sería. Y la cuestión es que ya en 1873 el geólogo Frank Bradley, que se encontraba realizando una expedición que además culminó en un importante trabajo científico, precisamente no solo sobre geología, sino sobre esos sonidos extraños, dijo que bueno él se estaba desayunando allí con, con, con su equipo cuando él lo vio por primera vez. Y esta es la primera fecha documental, 1873, que nosotros tenemos ya de esos sonidos, escrita, decía que, que estaban allí y que oían cada unos momentos un curioso sonido entre silbido y relincho de caballo cuya localización y carácter no pudimos determinar decía él al principio aunque estábamos inclinados a referirlo como el de alguna ave acuática al otro lado del, del lago luego un ingeniero de, del cuerpo de la armada de Hiram de <coughs> Hiram Marty chittendem También eh, se encontraba allí haciendo una serie de trabajos, eh, construyó algunas carreteras, todo esto, aunque su perfil como ingeniero aquí no es lo que nos interesa, sino su perfil como escritor, porque él escribió un libro en 1895 sobre el Parque Nacional de Yellowstone, que quería ser un poco un libro para visitantes, en el que también casualmente mencionaba. Estos sonidos. Decía que había oído unos sonidos celestiales, un, un, un zumbido que él decía que se parecían al timbre de los cables del teléfono o al zumbido de un enjambre de abejas que empezaba lentamente en la distancia, iba creciendo más claramente hasta llegar directamente a lo más alto y se perdía in, en intensidad después en la dirección contraria. ¿no? Además que Chiteden era un hombre de lógica, de números, de ciencia... Nada dado a especulaciones de corte supersticiosa, ni tintes mágicos, ni nada. Simplemente dijo, dejó anotado ahí en su libro lo que él había oído. Y el biólogo Edwin Linton, un poquito antes además, en 1893, también había publicado sus impresiones sobre el fenómeno en la revista científica Science, que como sabéis es una revista científica bastante prestigiosa. Y es que además el tema del artículo era precisamente ese, los sonidos del parque de Yellowstone. Tanto le llamaron la atención. Él estaba allí, estaba eh, con un, un grupo de investigadores y dice que bueno, que escuchó un extraño eco en el cielo que se iba muriendo hacia el sur, a lo lejos, y que le parecía un sonido que, bueno, que había estado haciendo eco durante algunos segundos antes de que llamara su atención. Así que él pensó en ese momento que se había perdido el sonido inicial Y solo estaba escuchando el eco. Y Linton eh, le preguntó a su guía, que en esos momentos no le supo dar ninguna explicación. Tan solo dijo que, bueno, que él sí que lo había oído alguna vez y que era el más misterioso de las montañas. Entonces él continúa más adelante diciendo que desde el principio él pensaba que no se trataba del viento. Eso lo tenía claro. Su velocidad era bastante más. Eh, era bastante más acrecentada que la de que la de que la del viento y si era un eco, él se preguntaba ¿y, ¿y de qué? de qué otro sonido es, ¿no? ¿Qué, ¿qué cosa más extraña dice que a la mañana siguiente lo oyeron también alto y claro, que parecía empezar directamente desde lo alto, ves, pues, coincidía un poco coincide con los demás y transcurría como si se fuera moviendo cruzando el cielo haciéndose cada vez más tenue hacia el sudeste. Si veis, todos los testimonios coinciden. Decía que parecía más bien una resonancia metálica indefinida y ligera. Eh, primero por encima de la cabeza, por lo menos aproximadamente cerca de cada uno, y casi imposible de, de localizar cuando uno volvía a, a, a la cabeza. Todavía volvió a oírlo una tercera vez en esa ocasión... Eh, describía además también coincidiendo con, con otros testimonios que se parecía al sonido de los cables del del telégrafo que había mencionado Chittenden y e iba más allá comparándolo además con el eco del sonido tubular de las campanas después de haber tocado varias veces ¿no? También, también cuenta además que duró más o menos como un minuto que es un montón y que también era parecido al sonido del enjambre de abejas que era también otra de las descripciones que habían dado en el compañero otros expedicionarios, geólogos, biólogos, que habían estado por allí. Y a pesar de que él midió circunstancias meteorológicas, horarios, eh, todos los detalles que anotó, siguió sin poder encontrar explicación a la pregunta que se había haciendo desde el principio. Y el hecho es que este tema sigue saltando a los medios de comunicación, como tú bien dices. ¿Por qué? Pues porque sencillamente todavía nadie le ha podido dar una explicación. ¡Qué bueno! Nadie le ha podido dar una explicación. Tenemos eh, también... Eh... Eh, vamos a, a ir a Galicia, pero a hablar de Chechenia, porque hay una cosa que se llama telepatía de combate. Manuel Carabellal, ¿qué es? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estáis? Estupendamente. ¿Tú bien? ¿Tú bien? Sí, pero lo que estoy escuchando eh, los mensajes en morse de, de Marte. Se me <risa> pero, escuela, pero, de pero a, a ver, ¿qué es lo de Chechenia? Mira, esta semana, a ver, estoy que aclararlo un poco para no, no echar las campanas al vuelo demasiado pronto. Esta semana, en una revista técnica policial rusa, se publicó un artículo sobre un nuevo sistema de eh, análisis de la criminalidad, muy raro, una cosa muy, muy extraña, eh, la verdad, pero al hilo de esa publicación se hacía eco de un artículo publicado también en una revista oficial, una revista en este caso del Ministerio de Defensa ruso, con un titular que la verdad da bastante repelús. Militares rusos desplegaron telepatía de combate en Chechenia eh, y... y... Mario Carvallal, que se nos ha escapado, que se nos ha ido en este momento, pero os vamos a cometer el serio de Casasola, un hallazgo, un hallazgo arqueológico que nos habla del neandertal primitivo. Sí, sabes que tanto los homo sapiens con los neandertales pues eh, tienen esa leyenda, ¿no?, como que prácticamente eso se decía hace mucho tiempo, que no habían eh, entrado en contacto, que los homo sapiens habían superado los neandertales y poco a poco, a través de los hallazgos y las investigaciones, pues estamos descubriendo un mundo de nuestros ancestros, de los, nea de los neandertales, bastante asombroso y desconocido. Eh, ...sabemos, y, y incluso eh, se tiene ya perfectamente a través de los análisis... ...que tenemos eh, esos cromosomas de neardental en, en muchos de nosotros... ...que hubo esa esas simbioses, vamos, que se gustaron los homo sapiens con los neardentales... ...y, y tuvieron relaciones sexuales y, y por tanto tuvieron descendientes... ...pero siempre es como que, bueno, el homo neardentalis que es como más, más torpe, más simple... Y una de las cosas en las que se basaba eran en su alimentación. Decía que, que el Homo sapiens había conseguido eh, sobrevivir al Neardental porque su alimentación había sido mucha más rica, más ingesta de alimentos eh, marítimos, algo que, que, por ejemplo, los Neardentales pues, se limitaban más a, a ingesta de, de plantas y otros alimentos así un poco que no, no eran muy nutritivos. Pero resulta que hay una investigación, una investigación muy, muy interesante en una cueva en la costa de Portugal, donde han descubierto una serie de restos. Esta cueva ha sido habitada por neandertales, eso lo, lo tienen todo, totalmente constatado. Y en esta cueva lo que han hallado son restos de mejillones, de lapas, de, de que datan desde hace 106.000 años años, 86.000 años también. Y esto, pues bueno, pues los arqueólogos lo explican, que dicen que, que claro, que esto mmm, realmente siempre lo habían asociado a los humanos anatómicamente más modernos, a los homo sapiens... pero que nunca lo habían relacionado con, con los neardentales. Y esto es lo que concluye y se ha publicado en el diario de Guardian es que efectivamente los neardentales eran muy listos y sabían que los mejillones estaban muy ricos uh -huh. y que las lapas estaban muy ricas y que no es una cosa del hombre moderno que ahora vemos un percebo y no volvemos locos, porque claro, tú ves el percebo y dices, qué cosa más rara, ¿no? Sí, pero sí. luego está pero, pero, bien, bien buena, ¿no? Pues eh, antes decíamos que eran unos listucos los posibles extraterrestres al mandar los mensajes, pues los neardentales también lo eran y probaron estos exquisitos eh, productos marítimos y dijeron, oye, esto está, pero que muy bueno. Y empezaron, pues bueno, pues eso, que se ha una cosa y otra, con lo cual se ha demostrado que tenían una nutrición mucho más rica de lo que se estaba afirmando hasta ahora, con lo cual tenían mmm, pues eso un, una alimentación muy similar al Homo sapiens, o sea que esa no es una causa por la cual el Homo sapiens superó al Nardentalis, que tenían nacidos grasos y, y que, bueno, que en realidad eh, tenían también incluso en esta cueva han hallado herramientas de piedra, material vegetal, restos de caballos y ciervos, anguilas, las anguilas, qué ricas, tiburones de foca, restos de cangrejos, vamos, que tienen una dieta súper diversa, con lo cual se seguirá investigando a ver por qué el Homo sapiens, superó en esa supervivencia al Homo dentalis, pero desde luego eh, no fue la dieta, porque tiene una dieta muy similar, eh, se relacionaban sexualmente, como hemos dicho, y podrían haber seguido subsistiendo ambas, ambas especies. Con lo cual, lo que nos dice la persona que ha estado investigando eh, todo, todo este proceso es que, por favor, que a la hora de hacer películas intenten eh, sacar eh, esa imagen del lomo neardental, no siempre totalmente desnudo, no siempre como si fuera un, un bárbaro ancestral nuestro, sino que era un hombre más similar al Homo sapiens y un poquito más moderno. Así que, pues bueno, eh, hace el llamamiento a los cineastas y ya sabemos que nuestros... Primos, hermanos antiguos y ancestros, los neardentales, eran más listos y comían más rico de lo que se pensaba. Y Manuel Carballada está ahí otra vez, ¿eh, Manuel? Muy buenas de nuevo. Muy buenas, a ver si los marcianos dejan de interferir la señal. Y nos sigues contando eso de la telepatía de combate y de Chechenia. Bueno, lo que os decía, que hay en, en, se han publicado varios artículos. Esto de las revistas oficiales, yo pongo un ejemplo para entendernos. Aquí en España, eh, todos los cuerpos del Estado tienen su publicación oficial, la revista de aeronáutica y astronautica del Ejército del Aire, la revista de defensa del Ejército de Tierra, las policías, el Cuerpo Nacional de Policía tiene policía, eh, la Benemérita tiene la revista Guardia Civil, y yo ahí he publicado varios artículos en varias ocasiones. Yo no soy un funcionario. Los artículos que yo publico son artículos de los que yo me responsabilizo. Pero, lógicamente, cuando publicas en una revista oficial, ese artículo tiene que pasar los filtros de, de los responsables de esa publicación académica. Entonces, cuando la revista Army Digest del Ministerio de Defensa ruso publica un artículo titulado «Supersoldado para las guerras futuras», en el que cuenta que En la zona de conflicto de Chechenia, que es una zona en guerra desde que los eh, soviéticos salieron de Afganistán, es una zona muy conflictiva, pues al parecer, según esta información, en la década de 1990 y principios de la década de los 2000 se pusieron en práctica una serie de técnicas desarrolladas por los militares rusos que permitían atención leo textualmente, permitieron a los soldados interceptar conversaciones telefónicas, interrumpir el software, identificar terroristas potenciales y leer documentos en idiomas extranjeros encerrados en una caja fuerte, todo utilizando solo sus mentes. Esto que lo diga una revista eh, militar es ya bastante llamativo, pero te que, además... Además es que el medio del que yo saco esta información, el medio ruso que se ha hecho eco, es de Moscú Times, que es un periódico eh, se supone que bastante prestigioso. Ahí se hacían eco de otras afirmaciones que hacían en esta en esta publicación, en la que hablaban de que se habían utilizado esas técnicas. Eh, el artículo está firmado por un tal coronel Nikolai Proposchkov que hacían que pudiesen tener una fiabilidad en los interrogatorios a los detenidos casi del 100%, porque en teoría podían acceder a las mentes de los interrogados. ¿no? Y, y concluía el artículo diciendo que los soldados rusos están entrenados para resistir las mismas capacidades en caso de que sean capturados, así como para mantener todas sus facultades mientras renuncian a comer, a beber, a dormir durante eh, varios días a la vez. Es decir, que presuponen los militares eh, rusos que otros ejércitos estarían desarrollando esta especie de armas mentales que pudiesen utilizar contra ellos. Así que el articulito se las trae. Desde luego que sí, eh, Manuel, eh, parece que estuvieras confinado. ¿eh? Sí, no, es que yo llevo, toda, <ríe> sí. yo llevo toda la semana con la gira de presentaciones claro, de, claro. de mi último libro, ya lo he presentado en el cuarto de baño, en el sí. salón, en la cocina y ahora me toca presentarlo en el armario. Pero okay. voy a salir del armario pero, muy pronto. Sí, pero pero lo, sí. lo hace todo telepáticamente. Claro, exactamente, eh. qué remedio. Oye, eh, tú has estado, y en el futuro podemos eh, volver, el mundo volverá por su cauce, pero es posiblemente uno de los dos o eh, tres lugares más visitados del mundo. Hay muchas incógnitas, hay muchos eh, misterios. ¿Estaba orientado astronómicamente o no? Bueno, hay nuevos datos eh, sobre la erfige de Gisé en Egipto en el Cairo, sí, sí, sí, es, eh, eso siempre mola, volver a Egipto con cualquier excusa siempre es interesante y hace unos días se publicaba un artículo eh, firmado por nuestro querido amigo ya y con el espiritual Zahi Hawas el ex ministro de turismo y Antigüedades de Egipto también en una en una revista técnica egipcia en la que revisaba la cuestión de la orientación De la, Esfinge, en, de la Esfinge, de la Esfinge de guisa en relación a, a la gran pirámide de Kevus o de Jufu porque justo el pasado día 21 de marzo, volvió a repetirse el fenómeno eh, astronómico que se produce en todos los equinoccios de primavera y de otoño, el 21 y 22 de marzo y septiembre respectivamente. Y es que el Sol, cuando se pone, se pone visto desde frente en la Esfinge, se pone en el justo como si cayese por el, por el lateral de la Gran Pirámide hasta depositarse en el hombro de la Esfinge. Entonces, hace una reflexión muy lúcida, Jaguas, en este artículo, y es que lo que nos han enseñado a todos, lo que todos hemos leído en, en los libros, es que la Esfinge se construyó aprovechando una roca, un montículo, que había en la meseta, y para ahorrarse trabajo, pues lo que hicieron los, los antiguos egipcios fue pulirlo un poco, ponerle la cara del faraón Kefren, y, y ya está, ya tenían la Esfinge. Bueno, pues lo que dice eh, Hawass, y es bastante razonable, es que este fenómeno astronómico demuestra que esto no fue así, porque la Esfinge es posterior a la Gran Pirámide. Eh, él lo que argumenta es que, lo que hicieron los arquitectos de la esfinge y de la y de la segunda pirámide de la meseta de guisa la, la pirámide de keups de kefrem perdón es utilizar las sombras que se proyectaban en el día del equinoccio para decidir dónde tenía que ir colocada la esfinge y eh, construirla para que se produjese este fenómeno ...astronómico en todos los equinocios ...que es bastante especular... ...además varios medios de comunicación... ...se han hecho de la noticia con fotografías... ...de ese momento... ...y es muy sorprendente porque el hombro derecho... ...en los difuntos estaba reservado... ...según sus creencias... ...para que se posase el pájaro Benú... ...que luego se convertiría en el famoso adefenis del templo de Heliópolis... El, ...el símbolo solar... ...así que ese, ese fenómeno que se produce... ...todos los años... ...de que el sol se coloque sobre el hombro derecho de la Esfinge, no es una casualidad, sino que es una muestra más de la genialidad que tenían los arquitectos egipcios. Desde luego que sí, fascinante, ¿eh? Este dato sobre la Esfinge de Gisé, un lugar que tú conoces perfectamente, que está junto a las pirámides, a las tres grandes pirámides, sobre las que hablaremos en el futuro en muchas ocasiones porque se seguirán ...produciendo descubrimientos... ...cómo se están produciendo... ...en relación... Juan ...José Chetoro... ...muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas... Eh, ...en relación a la lectura mental... ...¿qué es esto? Pues mira, yo creo que es algo... Que, ...que casi puede conectar... ...hasta cierto punto... ...con la noticia que ha estado comentando... ...antes Manuel... ...a mí la verdad es que me sorprende bastante... ...lo que ha estado diciendo sobre... ...Chechenia... Me, ...me parece muy raro... ...me parece incluso que si realmente... ...tuvieran esa técnica... ...cómo no se adelantaron telepáticamente... ...a que este hombre publicara... ...ese artículo y realmente pusieran evidencia pues uno de los que deberían ser los secretos mejores guardados que tiene el ejército ruso. ¿no? Entonces a mí eso que lo muestre así, si eso fuera cierto, es enseñar mucho las cartas. ¿no? Y que sea el propio ejército el que lo haga me parece ya muy muy sospechoso. ¿no? Y además comparado, por ejemplo, con, con el proyecto Stargate, que también estuvieron muchísimo tiempo invirtiendo en Estados Unidos en este tipo de técnicas y al final decidieron eh, clausurar el proyecto porque aunque según determinadas lecturas sí que por ejemplo había una, un, un índice de aciertos estadísticamente significativo para algunos no era no era ni mucho menos eh, fiable, entonces era preferible desarrollar otro tipo de armas. Y en cambio aquí que este hombre ahí en Chechenia diga que es capaz de acertar casi al 100%, es que rompe no sé, rompe toda la estadística, no sé, a mí me extraña muchísimo, pero bueno. Y luego, bueno, con la noticia que me, que me comentabas, eh, que me decías, bueno, eso es un artículo que me parece de los más alucinantes así que, que he leído últimamente. Está publicado en Scientific American y, y bueno, es una, una revisión que se está haciendo sobre por dónde puede ir avance puede ir ahora avanzando el estudio del cerebro, eh, pero a un nivel que, que es realmente bastante desafiante y también bastante inquietante porque lo, está, lo ha publicado un, un investigador norteamericano que está trabajando mucho con la actividad eléctrica del cerebro. Eh, él lo que, lo que pretende hacer es que, y de lo que está un poco trabajando y de lo que se hace con el artículo, él lo que dice es que si nosotros somos capaces cada vez más de entender cómo se está produciendo la actividad bioeléctrica del cerebro, vamos a poder eh, entender mucho mejor la conducta. Y pone un, un ejemplo. Que, que, no, que estamos ya perfectamente acostumbrados nosotros lo que hacemos ahora mismo muchas veces cuando vamos al médico es que se nos haga un análisis químico de la sangre y a partir del análisis químico de la sangre a partir también de la circulación de la sangre pues se pueden detectar determinadas áreas que, que son problemáticas si tenemos el colesterol alto si estamos eh, al borde de sufrir un derrame cerebral o no bueno pues esto mismo que se hace con esa actividad química de la sangre es lo que, lo que ahora mismo se está desarrollando analizando, monitorizando la actividad eléctrica del cerebro. Eh, la, la idea es, por lo tanto, que él pone, por ejemplo, algunos casos que son reales. Él dice, por ejemplo, que ahora mismo observando la actividad eléctrica de un niño que, que esté todavía en preescolar, se puede ya más o menos eh, averiguar si su cableado mental está adecuado, es lo suficientemente adecuado, está lo suficientemente, digamos, optimizado para ver si ese niño va a ser capaz de leer cuando vaya a la escuela. Solamente con esto, solamente viendo cómo está funcionando el, el, el cerebro, todo lo que es nuestra maquinaria eh, cortical, viendo cómo son, funcionan todo ese flujo de conexiones y de, y de procesos bioquímicos, ya permite captar ese tipo de información. Es más, él mismo se sometió a un, a un ejemplo, a un ejercicio, con una neuropsicóloga de la Universidad de, de Washington, Donde después de que esta neuropsicóloga monitorizó todo lo que era la actividad de, del autor del artículo, eh, todo lo que era su actividad cerebral, estuvo en condiciones de decirle que tendría bastantes dificultades para aprender un idioma extranjero, porque resulta que tenía una serie de ondas, las ondas beta estaban muy débiles en el área donde se procesa el lenguaje dentro de la corteza cerebral. Entonces, claro, esto permite que, que, que se puedan hacer, por ejemplo, en, en otros hay otro grupo que él comenta, un grupo también de, de la Universidad de Carnegie Mellon, que lo que está haciendo es eh, descifrar también cómo, cómo piensan las personas, cómo reconocen determinados estímulos, cómo se produce esa actividad eh, cerebral asociada, por ejemplo, cuando piensan en un número, cuando visualizan un determinado objeto, cuando leen una determinada frase o sienten una determinada emoción, Todo eso lo, lo analizan a través de, de, en este caso utilizan la, la resonancia, una, una serie de, de neuroimagen, y eso les permite conocer, por ejemplo, si pueden tener eh, ciertas tendencias hacia el suicidio. Porque lo hacen que, que cuando les presentan determinadas palabras, ven esa actividad eh, bioeléctrica en el cerebro, y de esa manera, bueno, pues consideran que a lo mejor se puede ver que, que realmente puedan estar, eh, tengan una especie de, de, de ideas así un poco deicidas, eh, bueno, suicidas, y lo que ocurre es que entonces, claro, dice que esto es muy interesante porque por un lado puede inquietar, pero por otro lado hay que tener en cuenta que justamente esa tendencia al, al suicidio es uno de los pensamientos que las personas que lo tienen más eh, ocultan, no se lo cuentan ni a sus seres queridos ni se lo cuentan a los terapeutas. Entonces esto sería una forma de predecir eh, si se... Se optimiza, según una forma de prevenir el suicidio, claro, introduciéndose en la intimidad mental de estas de estas personas, ¿no? de estos pacientes. Claro, aquí surge un problema y él entra en un debate que yo creo que es muy interesante. Que claro, ¿cómo sabemos que esta, una persona, por ejemplo, pues está en este, en este punto? Si tiene alguna especie de, de, de acción suicida o no. Y claro, de momento lo que hay es que lo que se analiza es lo que se considera la actividad cerebral normal. Pero claro, ¿qué, qué entendemos por normal? La, res la respuesta que él da es que es como el promedio de la actividad bioeléctrica en una gran población. Y a partir de aquí, ¿qué se puede hacer? Es decir, si alguien no tiene una, un cerebro eléctrico en, a esos niveles, entre comillas, normales, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues él lo que plantea es que evidentemente hay que intervenir. Y claro, aquí ya nos metemos en un territorio muy complicado. Fijaros que no incluso en el artículo él llega a mencionar a una de las figuras que nosotros hemos comentado muchas veces, que es eh, José Delgado que fue el doctor eh, que estuvo en Estados Unidos, luego volvió a España y mm. que es muy conocido por, por cómo él generó esos primeros implantes, esos electrodos que colocaba en el cerebro para precisamente cambiar la conducta de las personas. El ejemplo más conocido ¿no? que se hizo público, que es casi viral, porque también se puede ver en YouTube, es cómo él consigue controlar eh, la embestida de un, de un toro en una plaza de toros, simplemente a través a distancia, con un control remoto. ¿no? Y él llegó a hablar en un momento dado de la sociedad psicocivilizada, que sería que todos estuviera, tuviéramos implantes, tuviéramos electrodos en el cerebro que controlaran nuestras tendencias más eh, conflictivas. ¿no? Entonces, claro, esto, como digo, él sabe que en meternos en este nivel, en esto de regular nuestra capacidad bioeléctrica, es muy delicado, pero por otro lado. Eh, dice que bueno, no es muy distinto de lo que está ocurriendo ya, porque cada vez que alguna persona tiene, o, o es muy muy frecuente, que determinados tra trastornos mentales, ¿cómo los gestionamos? ¿Cómo los tratamos de regular? Pues a través de medicación. ¿Y la medicación qué es lo que está haciendo? También cambiar la bioquímica de nuestro cerebro. Lo que pasa es que esa medicación, todos esos fármacos, generan tienen una serie de efectos secundarios, no solamente actúan sobre las áreas concretas donde está el problema, sino que pueden actuar sobre puntos muy amplios de, del cerebro o incluso de, de otras células que no están en el cerebro, sino de otras partes de nuestro cuerpo, que es ahí donde están, donde radican los efectos secundarios. Y él, en cambio, cree que si se van desarrollando determinadas técnicas de actuación bioeléctrica, eh, no demasiado invasivas, o, eh, como decimos ahí, él propone diferentes métodos, por ejemplo, habla de, de sonidos rítmicos, habla de luces intermitentes, habla de estimulación ultrasonica, y magnética a través del, del cuero cabelludo, eh, todo esto sabe que, que puede modificar esa actividad neuronal y además en áreas más específicas de la cabeza de lo que lo puede hacer esa medicación. Entonces creo que es un camino de sí, de, de controlar mentalmente a las personas, pero que se puede hacer de una manera más beneficiosa, más casi como si fuera una especie de bisturí, actuando sobre áreas muy concretas y específicas, modificando La, la actividad cerebral y con efectos que pueden ser, pues como digo, bastante bastante interesantes. ¿no? Entonces, él finalmente termina el artículo con una reflexión que también es muy llamativa, porque dice que ahora que estamos adentrándonos en una tecnología que nunca ha existido, quizás nos deberíamos plantear qué es lo ético. Si hacer algo con ella, como actualmente, como muchas veces ha pensado, ¿no? el decir, bueno, pues no vamos a utilizar lo de los electrodos, hasta cierto punto, porque tiene problemas éticos esto de controlar mentalmente a las personas con estas eh, intromisiones en su actividad cortical, o bien, en este caso, lo que no sería ético es eh, no dejar hacer. O sea, eso a lo mejor es lo que sí que sería eh, problemático. Si tenemos ahora la tecnología y podemos hacerlo, quizás a lo mejor lo, lo, la, la, tendríamos un problema ético si no actuamos en consecuencia y no la empezamos a emplear. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que plantea, como bueno, hemos comentado en muchas ocasiones... Eh, uno de, de los grandes desarrollos que se está haciendo ahora mismo en la ciencia y en la tecnología que es el conocimiento del cerebro, que está abriendo un horizonte absolutamente desconocido y que, bueno, aquí por lo menos eh, me ha gustado mucho la, la analogía de cómo se regulan determinadas cosas que ya estamos habituados, como esas lecturas que hacemos de nuestro cableado o bueno, de nuestro circuito sanguíneo, incluso de, por ejemplo, cómo actuamos sobre el corazón ...incorporando determinados elementos y sin embargo somos reacios a hacerlo sobre, sobre el cerebro... ...aunque utilizándolo en su justa medida, pues nos puede ofrecer soluciones muy, muy interesantes... A, ...a problemas que venimos arrastrando como especie desde, bueno, desde el alba de, de nuestra existencia. Lo suyo sería estudiar, me imagino, eh, cada caso... Y, y según fuera necesario por a saber eh, cómo se puede intervenir sin, sin destrozar ¿no? y sin de, estar manipulando o controlando totalmente porque lo que comentaba, si los medicamentos te crean efectos secundarios pues al final incluso puede ser peor pero esto es lo de siempre eh, ¿quién controla que este tipo de metodología se le dé un buen uso o no le, se le dé un buen uso porque terapéuticamente O como tratamiento médico, a lo mejor sí puede estar controlado, incluso con leyes éticas y todo lo que tú quieras. Pero lo que está por detrás, que ya sabemos que lo pueden estar haciendo incluso ahora mismo, imagínate con todo el problema que hay de ataques terroristas, de alguien que incluso eh, pueda ser sospechoso de cualquier cosa sin que a lo mejor haya una prueba fehaciente de que realmente haya hecho o no haya hecho. O sea que es que entramos en un terreno muy, muy, muy resbaladizo y complicado. Yo creo que sobre todo el problema que tiene aquí o el, o el mayor despiste es que ahora tenemos o vamos a tener, todavía no está muy desarrollada, pero vamos, tiene pinta de que cada vez se avanza más. Eh, vamos a tener un arma, muy, una herramienta muy poderosa, pero claro, el problema de, de fondo, que él más o menos lo deja ver entre líneas, y que lo hemos comentado también en varias ocasiones, es eh, qué entendemos por una persona normal, qué entendemos por, por una, un comportamiento, una conducta correcta, y si queremos que todos los individuos tengan una conducta correcta. Uh -huh. Claro, esto, esto es muy problemático, es un poco lo que comentaba de Delgado, el, el doctor Delgado, cuando él hablaba de la psicocivilización, él como que tenía muy claro Que era una, una civilización en el sentido de, de, de civilidad ¿no? de, de ser eh, de, de, como de buenas de buenas maneras no de buen comportamiento pero claro hasta qué punto por ejemplo una sociedad que, que sea como un mundo feliz ¿no? donde parezca que estamos todos anestesiados donde no podemos tener determinadas emociones donde no puede haber violencia pero claro hasta qué grado de violencia hasta qué bueno que por ejemplo eh, vamos a mm, eliminar también dentro de la violencia abarcamos que la gente se indigne Porque el de indignarse puede ser un elemento también de transformación social. Pero si lo neutralizamos a partir de intervenir en el cerebro, porque no queremos ninguna forma de violencia, no toda la violencia, entre comillas, puede ser, digamos, negativa. ¿no? Depende de, de lo que estemos hablando. ¿no? Entonces, claro, aquí hay, una, hay unos elementos que son muy complicados y que, que muy sutilmente, hay veces que a lo mejor, lo hemos comentado también, no es tanto que se transformen las mentes, sino que se transforme la sociedad porque los problemas no están en el interior de las cabezas en, un, en algunos casos sino que están fuera. Y Entonces, ¿qué queremos? ¿Que, que mentes que se adapten al entorno, que sean dóciles o mentes en un momento dado que puedan ser también rebeldes, porque las condiciones así lo marcan y es buena la y además eh, también la sociedad ha avanzado a golpe de revolución, ¿no? la civilización ha avanzado también a golpe de determinadas revoluciones. No hablo, por supuesto, de nada sangriento, ¿no? pero sí que de, de extender cierto inconformismo Que también puede venir bien una sociedad, ¿no? Para que no parezca que esté narcotizada constantemente. Mediums por culpa de los encuentros cercanos a la muerte, de las CFM, Mado Martínez, ¿eh? ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Eh, cuéntanos este caso. Bueno, pues la verdad es que es más de un caso. El tema de la mediunidad de, de, de personas que, que, que desarrollan esa capacidad psíquica a raíz de una experiencia cercana a la muerte, sin haber sido nunca mediums ni nada parecido es bastante desconocido, pero también bastante frecuente. Y yo lo descubrí cuando, cuando hice toda esta investigación de experiencias cercanas a la muerte, cuando escribí mi libro La Prueba, cuando realicé el trabajo de, de, de experiencias cercanas a la muerte desde el punto de vista cultural, en el trabajo de fin de grado, en la universidad. Yo creo que es una de las cosas más fascinantes que he investigado en mi vida. Y os voy a contar algún caso. Os voy a Venga. contar casos de personas que a raíz de una experiencia cercana a la muerte desarrollan esas capacidades mediúnicas pero además con, con encargo de recado es decir para entenderlo abiertamente son personas que empiezan a ver a seres fallecidos según ellas los describen pero además que les encargan algo les dan un mensaje o les dan un recado o sea no es simplemente que los veas sino que además te dan fainica bien Hay un caso muy curioso, a mí me gusta mucho, el de esta mujer estadounidense. Eh, este Además, eh, lo recogió la Fundación de Estudios para la Investigación de Experiencias Cercanas a la Muerte, que habría pasado como un caso más, como una experiencia cercana a la muerte más. De hecho, lo que, no, lo que menos nos importa de este caso es la experiencia cercana a la muerte que ella tuvo. Y si no llega a ser por esos... Esos... Eh, eh, esos eh, Esas estadísticas, esos test que la NERF tiene y que después te hace una serie de preguntas, jamás lo habríamos sabido. Bueno, tiene un accidente esta mujer, se queda atrapada bajo el agua, sin poder salir, tiene una experiencia cercana a la muerte, que eso es lo de menos. Y, bueno, después de eso, eh, ella, bueno, pasa un tiempito y eh, cuando murió su cuñado, en el año 2000, Pues ella estaba hablando por teléfono con, con su hermana, que vivía en Walnut Creek, en California, y de repente ella dice que empieza a ver el color amarillo. O sea, es como si alguien le hubiera puesto una hoja de papel amarillo delante de los ojos. Y después ese amarillo se desvanece, pero el salón se llena de burbujas, miles de burbujas amarillas. Y el color y las burbujas aparecían y desaparecían. Y entonces ella dice que oyó una voz muy intensa dentro de su cabeza diciéndole ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Díselo! Y dice que el sonido de esa voz era tan alto que ya no podía oír ni a su hermana por teléfono, que estaba hablando con su hermana por teléfono. Y entonces le dijo, mira Marcia, yo tengo que decirte algo, esto es un sinsentido y no quiero que pienses que estoy loca, pero tengo que decirte burbujas amarillas. Y claro, dice que su hermana no podía creerlo. Que se puso súper feliz, súper contenta, empezó a llorar totalmente emocionada y le explicó que ella, lo que pasa es que una noche, cuando su marido estaba vivo todavía, pues ella y él estaban viendo una película sobre Houdini y que su marido, que se llamaba Bob, le comentó pues al hilo de la película que él no creía en estas chorradas del más allá y todo esto. Y entonces ella, Marcia, le propuso eh, pues una especie de trato de tonterías de estas que dices, bueno, a ver, pues si nos morimos, venga, vamos a pensar unas palabras secretas que solo tú y yo conozcamos de forma que pues cuando uno de los dos muera primero, si existe el más allá, pues le puede hacer al otro ese mensaje con esas palabras. Y esta mujer, Romona, vais a enterar de que esas palabras eran precisamente burbujas amarillas y que las habían escogido porque eran lo más tonto y lo más insentido que se les había ocurrido para que no fuera algo así como casual y azaroso, si lo oías, ¿no? Qué, qué chulo. Sí, es un caso precioso, es el caso de Romona B., que como digo, si no hubiera sido por esas estadísticas que le preguntaron eh, después de la experiencia de la cara a la muerte, ¿tuvo usted alguna experiencia mediúmnica, psíquica, que nunca antes hubiera tenido en el pasado y le dijo, pues sí y le dijo, pues no nos la cuenta uh -huh. y la contó, que si no, no se habría enterado nadie, y casos como el de ella hay muchos otros muy bonitos eh... No todos son tan bonitos, hay algunas personas que como os lo podréis imaginar lo viven con bastante ansiedad y con mucho estrés porque nunca han sido médiums ni han tenido capacidades psíquicas ni a lo mejor querían en estas cosas simplemente a raíz de una experiencia cerca de la muerte empiezan a tener esta serie de encuentros con seres fallecidos. Y en algunos casos es bonito, pero en algunos casos puede ser muy agobiante. Hay unos investigadores estadounidenses, Janice Holden y Ryan DeFoster también en colaboración con Lean sí, que llevaron a cabo un estudio muy específico sobre estas experiencias cercanas a la muerte eh, y estos eh, episodios mediúmnicos a raíz de eso con, con encargo de recado que fue publicado en el, en el Journal of Near Death Ex eh, Studies hace unos años que es una revista de estudios sobre experiencias cercanas a la muerte desde cualquier ámbito, sociología, psiquiatría medicina, etc. Ellos eh, entrevistaron a así como a 80 personas que, a, que, que habían sufrido este, este este episodio, que tenían esa mediumnidad a raíz de una experiencia cercana de la muerte y seleccionaron el caso de una chica que se llamaba Jane para introducir ese, ese artículo del que estaban hablando, de estadísticas, de tal, de la frecuencia que tenía esto y todas estas cosas, ¿no? Y esta chica eh, pues le pasó pues eso, que en el año 2008 tuvo una experiencia cercana a la muerte y Pocos días después empieza a tener esos extrañísimos episodios en los que empieza a encontrarse con seres fallecidos que, bueno, pues a algunos eh, le dan unos mensajes bonitos. Algunos eran personas que ella había conocido, que le daban mensajes para gente que ya, pues, amigos, tal, que ella siente que, bueno, que eso era bonito porque eran cosas que hacía feliz a otras personas y que debía hacer lo que, lo que estaba haciendo. Pero dice que, por ejemplo... Eh, en el momento en el que le hicieron este estudio a ella, ella estaba bastante agobiada, muy agobiada y ansiosa porque mm, un muchacho, que además ella lo conocía por amigos comunes pero no personalmente, la estaba importunando todo el rato, muchísimo tiempo, porque quería que ayudase a su mujer y además este tío que era músico, además no dejaba de, de, de agobiarla para que canalizase música a través de ella y podía llegar a ser sumamente avallazador y agotador y estaba un poco hartita del, del fantasmita este. Y como este, pues ya os digo, recogí muchísimas historias en su momento para, para ese estudio y para el libro a prueba y son realmente alucinantes. Atención a esta noticia importante Es una noticia que tiene que ver con un sueño Una de las profecías, una de las imaginaciones de Julio Verne Que se están haciendo realidad O que pueden ser de Julio Verne Que se están haciendo realidad en México Estamos hablando del de hallazgo allí de cristales gigantes, Silvia Sí, la verdad es que Julio Verne siempre parece como un visionario ¿no? Un futurista No sé si de alguna forma una especie de, de profeta de la ciencia ficción pero lo cierto es que poco a poco pues las cosas que él iba imaginando, que sabes que muchas veces se basaba porque era una persona que se documentaba muchísimo en revistas de ciencia, pues se van haciendo realidad. Y en esta ocasión lo alucinante es que se ha descubierto una cueva, es la Cueva de Naica en México, y es una cueva que está a 300 metros bajo el desierto de Chihuahua. Bueno, son un montón de cristales, cristales de selenita, que alguno de ellos alcanza hasta la altura de cuatro plantas y que son tan pesados como 55 toneladas, tan pesados como un cachalote. Bueno, eh, todos recordamos esa maravilla de obra de Julio Verne, de Viaje al centro de la Tierra. Bueno, pues entre las diferentes cosas que crea con su imaginación, Estaba una especie de, de zona de cristales gigantescos eh, que cubren las paredes que hasta el día de hoy pues no se había encontrado nada parecido. De hecho, eh, el artículo que comenta... Esta noticia dice que tuvieron que pasar 136 años para que esta imaginación tan desbordante de Julio Verne pues se hiciera, se hiciera realidad, que además es una gruta, que además de estos cristales pues está en una plena mina de plomo, de plata y zinc, que como digo está a 300 metros bajo el desierto de Chihuahua. ...que atraviesa túneles, grietas y, y bueno, pues la verdad es que es una cosa fantástica. Como digo, hay cristales que se alzan 12 metros de altura, que es equivalente a cuatro plantas... ...pero hay otros que lo que hacen es crecer a lo ancho. De hecho, consiguen algunos alcanzar hasta 4 metros de ancho de diámetro del cristalito... Y vamos, cualquiera mueve estos cristales o se intenta llevar estas paredes de cristal cuando pesan algunos, como hemos comentado, 55 toneladas. Bueno, estos cristales brotan de forma natural, eh, hacen totalmente dibujos diferentes, porque ahora os contaré cuál es el origen, aunque hay diferentes hipótesis y diferentes teorías, pero la verdad es que forman una red totalmente cristalina y lo que dicen es que ...lo más eh, acertado que ellos piensan que podría ser que se hayan formado estos cristales... ...es a través de, de la temperatura, se ha conseguido cristalizar. ¿Y por qué lo dicen? Pues porque esta cueva alcanza una temperatura realmente enorme y alta. Resulta que, según han estudiado, todo esto empezó hace aproximadamente 30 millones de años... ...y fue a través de una pluma de magma que, ...que se hizo hueco un poco... ...ascendió bajo el desierto de Chihuahua... ...y esa roca fundida... pues ...fue recorriendo las grietas del terreno... ...de esta mina que estamos comentando... ...y bueno, pues a través del calor... ...se fue encontrando con zonas llenas de agua... ...esa agua alcanzó esa gran temperatura... ...y poco a poco al irse enfriando... ...estamos comentando que es una de las teorías... ...que ellos creen que es la más acertada... ...fue cristalizando toda esa tierra y fue creando estos cristales tan enormes a través de esos cambios de temperatura porque llegó un momento que ese magma ya no alcanzó más temperatura, se puso igualado con la temperatura que había en la cueva y fue lo que creó esa, esa cristalización. Bueno, el asunto es que tienen una pequeña duda porque dicen que eso se alcanzó Cuando llegaron a los 58 grados Celsius, que es lo que hace que se mantenga estable la estructura molecular y crea el yeso. Y el yeso, luego, cuando se cristaliza, se forma selenita. Pero es que ahora solamente ha bajado 8 grados. Ahora está la temperatura en 50 grados. Pero no se siguen formando más cristales. Entonces, ahí tienen esa duda si realmente eso fue solamente lo que pasó O hubo alguna cosa más. El caso es que es una maravilla de la geología que está eh, eh, hace millones de, de miles de años, está bajo tierra y que parece un paisaje totalmente, pues eso, hecho de la creatividad de Julio Verde. Las noticias segundo a cero, y después eh, continuamos en la rosa los vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más noticias, más informaciones, más misterios y enigmas aquí en La Rosa de los Vientos. Las dos y seis minutos en Onda Cero. Las noticias en la actualidad se a estar al tanto de todo lo que está ocurriendo. Es mucho en España y en el mundo en relación a lo que al coronavirus y a toda su terrible influencia. Toda España está confinada y casi casi la mitad del mundo. Casi casi 3.000 millones de personas que se hice pronto confinadas, encerradas en su casa esperando que esa curva de una vez de por todas se comience a aplanarse un poquito y ya sabéis aquí seguimos en la Rosa de los Vientos intentando estar en vuestros hogares intentando que penséis en otras cosas y penséis en otros temas en los que aquí os proponemos en la tertulia Zona Cero, que continúa ahora mismo. Y la siguiente información, en Miguel Pedrero, nos habla de Turquía, una puerta al infierno. ¿Qué es esto, Miguel? Bueno, pues es una noticia, una historia bien, bien interesante, por todas las implicaciones históricas y y mitológicas que tiene. Todo esto eh, parte de una serie de artículos de autores que han publicado un artículo en la, en la revista Science, que es una de las publicaciones científicas más prestigiosas del mundo, y en ese artículo se afirma nada más y nada menos que se ha descubierto la auténtica puerta al infierno, al menos una de las puertas al infierno que está eh, situada en en Heriápolis, que es una, una ciudad de, de Turquía, y concretamente en un templo, el templo de Plutón. Plutón era el dios romano del inframundo, eh, como en otras muchas culturas, eh, en, el, en el Imperio Romano, las creencias del Imperio Romano, Eh, según estas creencias pues existía un cielo donde morarían los dioses en lo alto en el mundo intermedio estaríamos los seres humanos y en el inframundo los espíritus una vez que fallecen es decir sería el mundo de los muertos no pues plutón era el dios romano del inframundo y, y todavía hoy todavía hoy cuando algunos animales pájaros y otros animales se acercan a esta a esta cueva ...a esta gruta... ...situada en este templo de Plutón... ...en esta ciudad turca... ...mueren repentinamente... ...y la pregunta es ¿por qué? ¿no? Bueno, porque en realidad... Eh, de, de, ...de esta gruta... ...emana... Eh, ...dióxido de carbono volcánico... ...en concentraciones... ...mortales... ...de hecho en la antigua Roma... ...los sacerdotes de este, este templo de, de Plutón... ...que eran, que eran eunucos se acercaban a la gruta con bóvidos y otros animales y estos fallecían repentinamente. Sin embargo, a los sacerdotes no les pasaba nada. Y, y claro, te podéis imaginar, os podéis imaginar que los fieles quedaban absolutamente sorprendidos. Era una prueba del poder del dios Plutón, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque eh, en realidad... Eh, Eh, esta, estas emisiones de, de, de este gas eh, eran mortales desde un desde una altura de un metro hacia abajo sin embargo, claro, esto provocaba que los animales que eran que eran de una menor altura que los sacerdotes, pues acababan falleciendo y a los sacerdotes no les pasaba nada ¿no? y, y de hecho rodeando a esta gruta había una serie de gradas para que todo el público pudiera ver ...el espectáculo... ...bueno pues bien... ...lo que cuenta este artículo... ...de Science ...es que... ...es que un, ...que ahora un grupo de vulcanólogos... ...ha estudiado estas... ...estas emisiones... ...de este gas... ...de este gas mortal... ...y... y ha descubierto... ...fijaros qué, qué historia más curiosa ¿no?... ...que estas grandes cantidades... ...de dióxido de carbono... ...de origen volcánico... ...se acumulan... ...en la entrada de esta gruta ...en forma de neblina... ...pero durante el día... ...el sol disuelve esta neblina. Por lo tanto, digamos que este, que este gas eh, no es tan mortífero. Sin embargo, por la noche este gas se va concentrando y la concentración es todavía mayor al amanecer. Justo al amanecer es cuando esa concentración del gas mortal en los márgenes de esa gruta es mayor. Y es precisamente al amanecer cuando los sacerdotes eunucos del templo de Plutón realizaban esa demostración del poder del dios, del poder de Plutón ante ante sus fieles ¿no? como os decía a esa hora por debajo de un metro la concentración mata a cualquier ser vivo pero por encima el aire es completamente puro por lo tanto los sacerdotes no fallecían y los, y los animales acababan muriendo en primer lugar se mareaban y como consecuencia de ese mareo iban bajando, iban descendiendo su cabeza cada vez más, hasta que al cabo de uno, dos o tres minutos acababan falleciendo por Axisia. Y como curiosidad, el famoso geógrafo, historiador griego Estrabón, él vio este espectáculo en esta ciudad turca en, en directo y se sorprendió muchísimo y trató de buscar una explicación racional a esto que veían sus ojos ¿no? y su conclusión, es que en realidad estos sacerdotes se salvaban porque estaban castrados, ¿no? Pues no, esa no era la razón, no, la razón es la que acabo de explicar yo yo ahora, ¿no? Y lo que sí parece cierto es que estos sacerdotes eunucos sabían perfectamente lo que ocurría y utilizaban, pues digamos que que esta esta forma de presentar los sacrificios o esta o esta estrategia para para causar eh, temor y causar sorpresa en todos sus fieles Antropología pura, lo que vamos a contar a continuación, algo sobre el ser humano. El ser humano tiende a muchas cosas que no comprendemos y tienden a ser adictos, los seres humanos, eh, Mado Martínez, a las eh, malas informaciones, a las malas noticias. La realidad en este momento es eh, terrible y es mala. No podemos escapar a lo que ocurre. Quizá la recomendación que nos hacen los psicólogos, eh, los expertos, es eh, Fundamentarnos en versiones oficiales, eh, fundamentarnos en eh, eh, lo, lo justo, no, no insistir demasiado en la información, es terrible, es eh, muy negra, eh, pero el ser humano eh, tiende a ver las informaciones eh, oscuras, a irse a ellas y buscar las eh, malas eh, noticias. Mado. Antropología pura, biología pura, la explicación que los científicos dan es sencilla, se trata de una cuestión de supervivencia, somos adictos a las malas noticias, estamos todo el día enganchados, podemos llegar a estar enganchados a las malas noticias y no es recomendable psicológicamente, eh, la cuestión es que nuestro sistema prefiere los estímulos negativos porque son los que nos alertan de, de los, polibros, los posibles peligros, Hay que tener en cuenta también que cuando estamos en un estado de ánimo pesimista, nuestra inclinación hasta lo negativo también se intensifica, con lo cual esto acaba convirtiéndose un poco en una bola. ¿Qué pasa? ¿Que no hay buenas noticias? Pues claro que las hay, muchas más que malas. Las condiciones que las malas, pues, venden más, son más rentables, pero también hacen que creas que vives en un mundo hostil, inseguro, horrible, y que tu nivel de inseguridad, de hastío y de angustia crezca. Por eso, hoy en día... A pesar de que nuestro país es más seguro que hace unas décadas, no queremos que los niños vayan solos al colegio porque tenemos un exceso de información negativa. Se llaman eh, redes de terror imaginario, así es como lo conocemos los antropólogos. Y, y estamos asustados por cosas que no existen, pero como se nos sobreinforma demasiado sobre esas cosas que casi no existen, en comparación con el pasado, hace unas décadas no era tan seguro ir a la calle o ir por la calle como lo es ahora sin embargo íbamos más tranquilos porque como no teníamos ese bombardeo de información pero mira, nos gusta que nos den caña y asustarnos eh, estar en estado de alerta, intentar todo tipo de peligros porque es algo muy ancestral muy humano y porque saber que puede haber un tigre ahí es más importante que saber que puede haber comida allá, y oye pues mira Han pasado milenios, pero todavía seguimos siendo esos hombres de las cavernas que tienen ese mismo adn que cuando íbamos por la selva. Y un estudio de la Universidad McGill de Canadá cogió a un grupo de voluntarios y les pidió además que seleccionaran algunas noticias de una web de noticias sobre políticos. Luego además les mostró un vídeo para distraerles y posteriormente les preguntaron que qué tipo de noticias les gustaría leer. Y casi todos eligieron las negativas, relativas a la corrupción, Ojalá la hipocresía, sí, en lugar de historias positivas o, o, o simplemente neutras. Es una prueba bastante brutal de lo que los psicólogos denominan sesgo de negatividad. Nuestra voracidad, nuestra hambre por prestar atención y focalizarnos en las malas noticias. No solo eso, sino recordarlas, comentarlas, divulgarlas, contagiarlas de bar en bar. Claro, porque en la selva, si sabías que un tigre merodeaba por tal páramo que a informar a los demás para que no se los comiera mm. vivíamos en grupos pequeños y no estábamos para perder con congéneres pero hoy en día no tiene mucho sentido y puede ser bastante perjudicial luego están además las noticias trágicas, estas que pues todos lamentamos, que nos ponen el corazón en un puño catástrofes, tragedias generan mucha angustia, mucha ansiedad y hay estudios que demuestran que a largo plazo refuerzan la ansiedad de la población y tienen riesgo para la salud mental de la sociedad, especialmente si el bombardeo comunicativo es continuo y no salimos del monotema. Y todos sabemos que cuando los medios de comunicación encuentran un filón de oro de este tipo, no sueltan el hueso. La exposición repetida al contenido explícito de tragedias colectivas puede exacerbar el temor a las adversidades futuras, lo que promueve además el consumo de más información relacionada y una mayor ansiedad. ¿eh? ¿Veis? Es una pescadilla que se mueve de la cola cuando ocurre algo traumático. Es una pescadilla de ese, de ese alcance. Los que peor lo pasan, además, son las personas que ya han sufrido algún episodio o drama similar, de ese tipo, parecido, porque es como si estuvieran reviviéndolo todo el rato o avivando ese temor todo el tiempo. Y en este sentido tenemos algunos estudios que nos advierten también ...del alarmante aumento de emociones negativas... ...que está viviendo la población a nivel mundial... ...la gente está más preocupada... ...más estresada... ...más triste y más dolorida que nunca en unos momentos en los que, en países como España además, en nuestros tiempos jamás habíamos vivido eh, tanta eh, paz y seguridad eh, claro, pero aunque se creamos decir, lo contrario claro, pero se puede decir por un lado paz y seguridad eh, la tenemos en lo que no tenemos esa luz en este momento, eh, algunos se pueden pensar, bueno, pero es que la realidad es la que pero tú sabes la las epidemias es, ¿no? de cólera que había sí, en, sí. en el siglo XIX o, en los años, o antes de que se descubriera la pericilina, los preventorios de tuberculosos todas estas cosas hoy en día tenemos dos cosas de, ca dos cosas de cada sanidad pública, un montón de, de ciencia, de médicos, de, de e investigación, e información, de información, mado, porque por ejemplo, antiguamente muchas veces la gente se congregaba en torno a las iglesias para coger y pedir pues eso, como mirando al cielo un milagro para curarse. Y en este tipo de epidemias lo que hacían era contagiarse todos. Si no nos informamos bien es porque no queremos y preferimos informarnos en los bulos y pasar miedo, que es lo que nos gusta. Y Hoy en día ya digo que tenemos dos cosas de cada, unos niveles de confort, de seguridad inéditos, de, de una serie de servicios de, de protección civil, de ejército, estamos hablando, ¿no?, de que no tenemos salud. Yo veo al ejército, a la UME, pasar todos los días por mi pueblo fumigándolo todo. Veo una serie de actuaciones, una serie de cosas que ¿cuántos de nuestros antepasados hubieran querido? en, en Hace unas décadas, en el pasado, ya te digo, una cosa tan simple como penicilina, ¿no?, Mm. A ver, yo creo que, que, que nos gusta un poco también engancharnos a la queja, Dramatizar. a la a la negatividad y no vemos todo lo bueno que tenemos. O como decía Emilio es que nos fijamos en la abeja que nos ha picado, pero no nos fijamos en la 500.000 que han imitado que nos piquen, ¿no? Sí. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y los medios de comunicación tenemos algo que ver y a lo mejor las redes sociales también. Y ahí lo dejo por quien quiera reflexionar un poco en el tema. Hay una gran crisis económica, eso es... Indiscutible. Evidentemente no se puede cifrar las eh, consecuencias eh, de todo esto. Algunos hablan ya de 50.000 millones eh, de euros en nuestro país. Bueno, eh, no se va a saber en el futuro. Habrá que esperar un tiempo a que se pueda medir eh, todo eso, el impacto de todo lo que está pasando. Pero sí es cierto, Juan Sánchez Oro, si sí es cierto que una de las noticias que estaban apareciendo en los últimos tiempos es como esta crisis sanitaria también está afectando a las monedas nuevas, al bitcoin y a otras. ¿También se está tambaleando el valor de esas monedas? ¿Cómo se está tambaleando el valor de, de la bolsa y otros valores...? Pues bueno, yo creo que, que también, desgraciadamente, toda esta cuestión del coronavirus y el confinamiento se está convirtiendo, como digo, de una manera no intencionada en un gran experimento social que, que nunca nadie habría previsto. Y entonces están aflorando una serie de realidades que han estado durante el momento previo a la aparición del coronavirus, han estado eh, más o menos estaban disfrazadas. Entonces, claro, ahora estamos empezando a ver la, el verdadero valor que tienen determinadas cosas. Y en muchos aspectos se nos ha invertido la escala de valores y cosas que pensábamos que no tenían demasiado valor pero sí que tenían precio o tenían a lo mejor poco precio pero no tenían ningún, no tenían mucho valor, pues ahora mismo, como digo, están aflorando, están saliendo a la luz y es, nos estamos replanteando bastantes cuestiones. Y dentro de, de, este, de este mundo eh, nuevo, ¿no? de esta vorágine, Pues también está el Bitcoin, el Bitcoin que, que bueno cuando nació precisamente fue defendido, de, que además nació con mucho misterio. ¿no? Si os acordáis, aquí también lo estuvimos comentando, pues el fundador, el creador de, del Bitcoin es un tal eh, Satoshi Nakamoto pero que realmente nadie sabe quién es, solamente es una persona que publicó un, un artículo donde lanzó esa idea, donde luego estuvo trabajando, eh, además él estaba también teletrabajando desde casa, desde un lugar que nunca se ha revelado cuál es, eh, aunque su nombre parece que es japonés, pero realmente no, no se tiene ni idea de cuál es su identidad, si es una persona, si son un grupo de personas, si es una corporación, nada, Y él creó esto, estuvo trabajando y poniéndolo en marcha luego con otro grupo de, de ingenieros y de informáticos, estuvieron poniendo en marcha el Bitcoin porque realmente se pensaba que iba a ser una alternativa a lo que era el, el sistema eh, tradicional eh, comercial que, que dominaba el mundo y además de ellos lo vendían como realmente una moneda alternativa en la cual se podía confiar justamente cuando todo lo demás fallara igual que habitualmente estamos acostumbrados a que en las épocas de crisis históricamente uno de los valores refugio siempre han sido el oro, por ejemplo, el oro u otro tipo de, de metales preciosos, pero fundamentalmente el oro, pues se pensaba que esto iba a ser la gran alternativa y que además incluso iba a mantenerse eh, estable cuando todo lo demás se derrumbara, bueno pues se ha derrumbado todo lo demás, como, como estamos viendo Y lo que ha ocurrido es que el Bitcoin también ha bajado de valor. Eh, claro, esto también ha ido fluctuando, pero por lo menos está en torno a un 40% mucho más bajo que hace un mes. Y claro, la cuestión está entonces en qué es lo que ha fallado. Porque en principio, como digo, estaba concebido como, como esa alternativa, como un dinero además electrónico, como revolucionario, como que era entre iguales, como que no dependía de ninguna institución. Como que era casi una especie de microcosmos que funcionaba por su cuenta Que, que estaba perfectamente blindado ante cualquier eh, problema, fluctuación que ocurría en el mercado tradicional, en el mercado de divisas, en el mercado financiero que domina el mundo. Y sin embargo, como digo, has recibido el impacto de una manera tan honda tan como el resto de divisas internacionales. Y aquí es donde bueno, han estado también un poco reflexionando qué es lo que ha podido ocurrir y la conclusión a la que llegan es que eh, realmente lo que, lo que pasa es que durante los últimos años El Bitcoin ha estado funcionando, sí, de esta manera, como una moneda alternativa, y hasta cierto punto, al margen de, de lo que eran las entidades emisoras, de lo que son los grandes bancos y los grandes consorcios internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, como los bancos nacionales de cada uno de los, de los países y de las principales potencias del mundo. Pero, claro, lo que ha ocurrido es que también ha generado tantas expectativas, empezó a crecer tanto su valor, que al final se ha convertido también en un producto financiero. Ha estado, digamos, que se ha comparado, hay algunos que dicen que realmente no es más... Que estar, fina... perdona, Juajo, fuera del sistema, ha estado fuera del sistema, hasta que el propio sistema se ha querido acercar al Bitcoin, ¿no? Más o menos. Claro, exacto. O sea, al final, eh, lo que se ha hecho es que mucha gente ha comprado Bitcoin no para la función que tenía, que y, eh, era como... originalmente de comercio online original, sino que... Estos son los de la bolsa, sí, sí, eh, que sí, están eh, intentando, eh, están comprando Bitcoin ahora en estos momentos. <risas> hablando de dinero, eh, Manuel Carbeyal, hablando de dinero, mucho dinero tiene el siguiente protagonista de esta historia, pero en el fondo es la vida de un millonario. ¿Qué tiene que ver con estos temas, este millonario que nos vas a contar y del que nos vas a hablar? Chamiguete tuyo, Manuel. Ay, ojalá, ojalá, ya me gustaría. Le pediría una beca para, para investigar. Este tipo eh era, en realidad ya, ya falleció, uno de los grandes potentados de los medios de comunicación en Estados Unidos. Era el propietario de varias cadenas de televisión, de varias cadenas de radio... Eh, llegó incluso a comprar el, el equipo de los Tigres de Detroit, un equipo de béisbol que en Estados Unidos, sabéis que el béisbol es como aquí el fútbol, ¿no? Desparta grandes uh -huh. pasiones. Entonces uh -huh. sería como una especie, iba a decir, como Jesús Gil. No, ese era bastante más rico que Jesús Gil, porque además de equipos de béisbol, pues tenía todo un imperio económico. Estamos hablando de John Fetzer, que eh, siempre llevó una vida muy discreta y ahora el doctor Brian Wilson acaba de ganar un premio de Historia del Estado por la biografía que ha escrito sobre John F. Etter descubriendo esa cara B que, que tenía este personaje muy conocido en los estadio, en los Estados Unidos. Brian Wilson, que es profesor de Religiones Comparadas en la Universidad Western Michigan, tuvo acceso a los archivos que estaban en los sótanos de la fundación Fetter, una de las una fundación que, que él eh, realizó con, con parte de su dinero para que se mantuviese su legado y al ponerse a, cuando llegó a los a los archivos en ese sótano se quedó maravillado porque estaba toda la vida de de este multimillonario desde su más tierna infancia Y descubrió eh, documentos realmente sorprendentes. Por ejemplo, eh, cartas, folletos, eh, que eh, dibujaban eh, cómo, eh, cómo Fetzer, en su más tierna infancia, él había pertenecido, estaba educado en la iglesia adventista del séptimo día, pero ya siendo muy niño, empezó a, a darse cuenta de que eso no era no era lo que él buscaba, él buscaba algo más. ¿no? Él tenía una, unas inquietudes espirituales que ya desde su juventud le hicieron explorar distintos enfoques religiosos y espirituales, y cuando comenzó a hacerse millonario, cuando comenzó a amasar su gran fortuna, comenzó a pecar investigaciones sobre parapsicología, sobre curación espiritual, sobre medicinas alternativas, sobre estudios de, de religiones comparadas... Eh, probablemente muchas de las cosas que sabemos sobre parapsicología fue precisamente gracias a las subvenciones de este investigador. Pero él tenía un problema y es que eh, vivía y construyó su fortuna en el estado de Wisconsin, donde eh, digamos que la población era especialmente conservadora. Eh, perdón, Michigan, especialmente el suroeste de Michigan es un lugar bastante, bastante conservador y según esta biografía de Wilson, Felcher siempre te, tuvo miedo de que sus vecinos se enterasen de sus intereses, inquietudes espirituales, y que con eso pudiese perder audiencia, y por tanto anunciantes en sus cadenas de televisión y de radio, y esa es la razón por la que hasta su fallecimiento mantuvo en secreto esa doble vida como mecenas, De, de la investigación paranormal en Estados Unidos. La historia, la vida paranormal de este multimillonario en Estados Unidos. Informaciones y seguimos con noticias y seguimos averiguando cosas. Hay cosas que se han descubierto, por ejemplo, cuál es el animal, bueno, el inyecto, que es el padre de todos los animales. Esto es lo que he encontrado. Ana, mira, fíjate que <ríe> la ha encontrado. El te habla. ¡Qué maravilla! Bueno. <ríe> a ver lo ha encontrado esto es parece el anuncio este que según está haciendo las las las cosas. ...directamente eh, te dice... ...y ahora quiero dar las gracias... ...a la Siri. persona... que ha conseguido que yo tal. haya triunfado... ta ta tal ...y se levanta el de, de las gradas... ...y sale la voz... ...bueno pues... ...no sabemos cómo ni por qué... ...pero ha salido esa voz... ...bueno, lo que comentábamos... ...el ancestro de todos los animales... ...de dónde proviene... ...he aquí el enigma... Pues nada más y nada menos que proviene de un gusanito. De un gusanito muy chiquitito que tiene el tamaño de un grano de arroz. Pero es que es un gusanito que vivió hace 555 millones de años. ¿Y por qué es tan importante este gusanito? Bueno, pues eh, este gusanito lo consideran el primer ancestro en el árbol genealógico pero que es el ancestro de todos, todos, todos, todos los animales terrestres, ¿eh? de los terrestres, incluidos los humanos. Bueno, este, este gusanito, te voy a decir lo que mide. Mide entre 2 milímetros y 7 milímetros de largo, y entre 1 milímetro y 2 milímetros de ancho. ¿Dónde lo han encontrado? Lo han encontrado en Australia. Lo han encontrado en la región australiana de Nilpena y era una zona que la estaban estudiando un grupo de geólogos de la Universidad de, de California. Bueno, pues este gusanito tiene un nombre un poquito rarito que se llama Icaria guariotia, Icaria para los amigos, sí. eh, Ica, yo le voy a llamar Ica. Australiano, chiquitito, es el padre, es el ancestro de todos los animales, ojo, Que el ser humano también lo es, ¿eh? Claro, claro, pero es que claro. la importancia que tiene este gusanito es que pertenece a los animales conocidos como bilaterales. ¿Esto qué significa? Significa que se tiene una simetría bilateral. ¿Y que, que es para que lo tengamos muy clarito? Pues que el cuerpo está dividido en dos mitades iguales conectadas por un intestino. Por eso todos los mamíferos, o a sea, todos los mamíferos, perdón, todos los animales terrestres, Eh, somos eh, descendientes de este gusanito. Dice que la evolución, pues en esta simetría bilateral, que marca un antes y un después en el proceso evolutivo de la Tierra, y que fue la clave de la estructura de animales, pero no solo, por ejemplo, los seres humanos, sino todos, los insectos las aves, todos, todos, todos, todos, todos, todos. Bueno, el hallazgo demuestra que los organismos bilaterales se desarrollaron mucho antes de lo que se creía y que pues fue la consecuencia de que luego se desarrollaran los organismos macroscópicos multicelulares. O sea, que primero fue este gusanito y después los organismos macroscópicos multicelulares que crearon el cambio en el periodo. Además fue... Estos organismos eh, se vieron entre el 541 y 485 y, en cambio, hemos dicho que este gusanito, ICA, para los amigos, es de 555 millones de años. Eh, lo han encontrado en una madriguera que está fosilizada, que es del periodo ed ediacárico y, y, bueno, pues la verdad es que mm, ha sido algo que los eh, científicos están encantados porque creían que era una zona donde podían encontrar algo importante, pero han tenido que hacer un estudio muy sesudo, porque han utilizado un escáner láser tridimensional para poder observar realmente la importancia de este animal. Y ha sido a través de este escáner en 3D, cuando se han dado cuenta que habían hecho este descubrimiento al ver esa bilateralidad que tenía el gusanito. El Con lo cual, lo que sabéis es que el pequeño animal... Era el más complejo, eh, comparado con otros animales de la época en la que vivió, el más complejo de todos. O sea, una auténtica rareza y una, el primer ancestro, como os digo, de todos los animales, incluidos los humanos. Además, dice que es una de las huellas más antiguas, con capacidad motriz, procedente del ediac, ediacárico, que lo quiero decir bien. Bueno, pues todos descendemos de un gusanito, ...que es tan grande o tan pequeñito como Granada. Hubo un tiempo en el cual se hacían encuestas... ¿eh? ...se preguntaba la gente qué pensaba sobre tal... ...qué pensaba sobre cuál... ...en esa época se hizo esta encuesta... ...hace muy poquito tiempo en Gran Bretaña... Miguel de Pedrero... ...una encuesta que desvelaba que el 50% de los británicos creían... ...que en los próximos años, en los próximos decenios si va a producir una invasión de seres de otros mundos. Exactamente. Eso y otras muchas cuestiones muy interesantes que ofrece esta encuesta. Y todo esto surge por una serie de televisión, porque a principios de, de este mes, del mes de marzo, la cadena de televisión Fox estrenó la serie La Guerra de los Mundos en Gran Bretaña. ¿eh? Solo en Gran Bretaña, como os podéis imaginar, Eh, ...la trama de la serie... ...no hace falta ser Sherlock Holmes... ...para imaginarla ¿no? ...seres extraterrestres muy malos... ...que llegan a la Tierra... Y, ...y los seres humanos... ...la humanidad enfrentándose a esos... ...a esos invasores interplanetarios... ...y como parte... ...de la estrategia de marketing... ...de esta serie... ...resulta que la Fox... ...encargó a una prestigiosa empresa... ...de investigación de mercado... ...llamado OnePell... ...una encuesta sobre la posibilidad de una invasión extraterrestre. Al final, eh, esta, esta empresa de investigación de mercado entrevistó o encuestó a unos 2.000 británicos, lo cual bueno, tampoco es una muestra una muestra pequeña. Y los resultados yo creo que son tremendamente llamativos. ¿no? Lo que apuntabas tú antes, Bruno, el 50% de los encuestados está convencido que antes de 50 años se producirá una invasión extraterrestre y que debemos estar preparados, tanto nosotros, los seres humanos, individualmente, como nuestros gobiernos para esa invasión extraterrestre. Pero es más, de ese 50% que está convencido que esa invasión Alienígena. se darán los próximos 50 años, pues dentro de este 50%, el 71% cree que los extraterrestres ya están ahora mismo ahora mismo visitando la Tierra. Y el 22% eh, cree o temería por su vida si en este momento aparecieran seres extraterrestres. Es decir, si en este momento se produjera ese, ese deseado contacto con una civilización alienígena, el 22% de los británicos temería por su vida. ¿Pero los extraterrestres tienen el coronavirus, los que están aquí, o no? <risa> bueno, en, en principio no. Si aún encima nos traen algún tipo de pandemia, imagínate <risa> ya lo que sería. esto pues lo que, que nos, faltaba. Ya lo que nos faltaba, sí, sí. Pero fijaros, más datos interesantes de esta encuesta. El 58% de, de estos encuestados opina que si el gobierno supiera... ...que si iba a producir esta invasión extraterrestre... ...debería ocultarla al público... ...para no causar pánico... ...esto ya es alucinante... ...el 46% de los encuestados aseguran que se unirían a la resistencia contra los extraterrestres, ¿no? Yo creo que estos han visto demasiada, demasiada, demasiadas series, ¿no? Como V. Sí, exacto, es, <risa> y es que es el, la imagen que me ha venido a la cabeza, sí, porque sí. había un grupo de resistentes que eran claro. terrestres que se unían a ellos. Claro, es, es, y eran los más malos de todos, ¿eh? Sí, es, es una serie muy viejuna, ¿no? Sí, no, sí, porque, sí, sí. Es una serie muy viejuna, pero, pero que, creo pero que, que tú, tú y yo vimos. vimos. Sí, claro, que todos vimos vimos de chavales. El, qué ricos, eh, los ratoncitos ¿Cómo, vivos. ¿cómo? Mm. Esa, esas imágenes que, que, bueno, que ahora no serían nada, pero que entonces... <risa> entonces bueno, entonces cuando se me una rata diana por la boca... ¿Cómo sí, se, ¿cómo sí, se dilataba mía. esa garganta? Sí, sí, sí yo, yo me preguntaba, con lo guapa que es esta chica y que mal come. <risa> Bueno, esa es que mal ve para ti, para ella era, vamos, gourmet, no eh, era era exquisito Con los ratos lo disfrutaba, sí, sí, pero fijaros, más datos interesantes eh, El 23% de los encuestados piensa que perfectamente podríamos defendernos de esos seres extraterrestres y acabar con ellos, ¿no? El, y el 29% le daría la bienvenida. Es decir, el 23% iría por ellos y el 29% pues le daría la bienvenida. Y el 71%, y esto es muy interesante, cree que si llegan los extraterrestres, aunque sean son de paz, en realidad de quien tendrían que defenderse es de otros seres humanos, porque esto generaría tal caos que se produciría una oleada de violencia. Y, y, y fijaros, en cuanto a... ...a la pregunta, porque una de las preguntas... Que, que, ...que les hicieron a los encuestados... ...yo creo que es muy interesante... ...muy llamativa es... ...¿por qué vendrían los extraterrestres a la Tierra?... ...es decir, ¿por qué... ...por qué llegarían con sus naves... ...a nuestro planeta?... ...y aquí eh, las opiniones se dividen casi al 50%, ¿no?... ...aproximadamente el 50% cree que vendrían en, un, en misión de paz... ...es decir, en una misión científica de observación... ...y estudio de nuestra flora, de nuestra fauna y de nuestra sociedad, y, y el otro 50% cree que vendrían directamente a robarnos nuestros recursos y acabar con nosotros, ¿no? <risa> ¿No pues se van a llevar muy poquito, ¿eh? Sí, sí, yo creo. Yo creo que si llegan hasta aquí, que si llegaran hasta aquí, no necesitarían nuestros recursos, ¿no? Que se lleven claro. los, los bitcoin Me, me da me da esa, esa impresión. Y... Y, y, y fijaros que esta es una encuesta, como digo, muy reciente, pero la última encuesta que se realizó sobre el fenómeno OVNI en los Estados Unidos a gran escala fue a finales del año pasado, a finales de 2019, y, y los llevó a cabo otra empresa de investigación de mercado y de encuestas. También esta es probablemente la más conocida del mundo, Gallup. Y, y, y en este caso, pues bueno, llevó a cabo una gran macro encuesta sobre diferentes cuestiones, pero realizó algunas preguntas a sus encuestados sobre el fenómeno OVNI ¿no? y sobre la posibilidad del contacto extraterrestre. Y, y por dar dos pinceladas, yo creo que los dos datos más interesantes, por ejemplo, un tercio de los estadounidenses cree que estamos siendo visitados ahora mismo por naves extraterrestres, es decir, un 33%. De ¿Cree los... que ahora mismo, en este instante? Sí, sí, eh. sí, sí. Sí, sí, sí, creen que, que, que ya estamos siendo visitados por los extraterrestres, es decir, que, que los OVNIs son naves extraterrestres y que ya están aquí, un tercio de los estadounidenses. Pero a mí el dato que más me ha llamado la atención es que dos tercios de los estadounidenses, ¿eh? atención, dos tercios, están convencidos de que el gobierno sabe más sobre los OVNIs de lo que da a conocer al público. Fijaros qué, qué llamativo, ¿no?, está... Eh, estos resultados no un tercio cree que ya nos están visitando pero una mayor proporción de la población estadounidense dos tercios piensan que que bueno que no sabemos muy bien qué son eso de los OVNIs, pero que están convencidos que el gobierno de los Estados Unidos está ocultando información sobre el fenómeno y que saben muchísimo más sobre el fenómeno. Eh, dice Anaís eh, en un mensaje con almodía Rosavientos, insistimos, ayer eh, fuimos, ascendimos al puesto número 6 eh, de todo el país, eh, fuimos eh, de 30 topic, eh, pero dice Anaís con almodía Rosavientos, después eh, de lo del coronavirus eh, ya no nos asusta nada, seguramente esa encuesta se hace ahora y el mundo ha cambiado en dos semanas eh, ha cambiado mucho y ha cambiado mucho el tema de los eh, miedos las expectativas, las no expectativas si se si hiciera esa encuesta ahora mismo habría más miedo o menos miedo, Esta opinión, claro yo creo que habría más miedo sin ninguna duda yo creo que, que a esta pregunta de por qué vendrían a la Tierra los seres extraterrestres para qué aterrizarían o para qué tendrían que aterrizar aquí con sus naves que, que bueno, la opinión se dividió Ahí a un 50%, unos decían que vendrían en son de paz, en una misión científica de observación, otros a robarnos los recursos. Yo creo que en este caso se dispararía... Eh, yo, yo creo que, que la mayoría de los encuestados responderían que, que a robarnos los recursos y que la mayoría pensarían que, que estos seres extraterrestres vendrían vendrían no precisamente en son de paz, sino para hacernos la puñeta, porque porque está claro que la situación psicológica que estamos viviendo, yo creo que nos está afectando a, a todos y a veces tenemos días mejores, días peores, pero de fondo hay una sensación muy negativa donde se sacervan todos los miedos. Simple, el simple podemos de decir salir, peores y todavía más malos. Claro, el simple hecho de salir a, a la calle ya te causa... ¿Ah, sí? Sí, ya, ya te causa pues cier, cierta presión, ¿no? Claro, cierto sí, sí. O, o cierto malestar o, o, o cierto o cierto miedo y por otro lado la sensación de que están pasando los días y de que de que uno de que uno sigue en casa y es cierto que en los primeros días alguien se lo podía tomar como una especie de vacaciones, ¿no? bueno pues voy a dedicarme a leer, voy a dedicarme a hacer ciertas cosas, aunque tenga que trabajar en casa, aunque tenga que teletrabajar, ¿no? pero en el fondo uno tiene más tiempo, pero cuando ya han pasado dos semanas y como mínimo van a pasar Otras dos, uno, yo creo que empieza a echar de menos claro. lo verdaderamente importante de la vida, que son esas cosas pequeñas, ¿no? Salirte a tomar un café, abrazar a un amigo, eh, darle la mano a un compañero de trabajo, eh, salir a tomar algo, cenar fuera, ¿no? Ese tipo de cosas que yo creo que son las que nos hacen disfrutar de, de la vida. Pero pero yo creo que, que y lo decía Amado antes, que... Por, por por pandemias peores hemos pasado, ahora mismo tenemos una serie de recursos a nuestra disposición una serie de tecnologías y, y, y, y, y bueno y adelantos médicos y, y por lo tanto esto estoy convencido de que se pasará si no es en 15 días, será en 30 ¿no? tendremos que aguantar a lo mejor un mes, no lo sé ¿no? pero estoy seguro de que volveremos a, a las calles y que aunque la vida no va a ser Yo creo que en los primeros meses no va a ser como antes, sino que la gente irá con más miedo. Tendremos más miedo de irnos a un bar a tomarnos una tapa o de o de abrazar a alguien. Pero yo creo que poco a poco la vida volverá a su cauce normal. A mí no me cabe duda. Dios te oiga, Miguel Pepeleo. Eh Juan José Sánchez Oro, en muchas ocasiones cuando se dice algo... Eh... De estos temas eh, se afirma eh, algo de lo que decimos aquí. Algunos eh, dicen, bueno, eso es una teoría de la conspiración. El origen de esa expresión que se ha popularizado tanto, Juanjo, el origen no estaba tan claro o no está tan claro. Seguramente quienes decían eso igual están haciendo alusión a una expresión que pues, tiene que ver con la CIA y otras cosas, ¿no? Sí, bueno, teniendo en cuenta que mmm, prácticamente se ha convertido también eso de ser un teórico de, de la conspiración, aunque aquí, de una manera también más despectiva, en castellano hablamos de, de conspiranoia. Sí, pero, sí, sí, sí, pero es lo mismo, sí. Claro, pero en términos generales, solamente decir que es un teórico de la conspiración ya funciona también en el mundo anglosajón de una manera despectiva, casi como un insulto. Pero bueno, antes de desarrollar esta idea, quería comentar algo de la encuesta de de Miguel, y es que es una encuesta que podíamos hacer entre nosotros, aquí en La Rosa, y es, si vosotros creéis que este año, si se prolonga el confinamiento todo el verano va a haber círculos en los campos de cereal yo creo que si realmente los extraterrestres quieren visitarnos va a ser el año perfecto porque no va a haber ni un humano por las calles y van a decir, jolín, por fin nos quitamos a estos pesados de encima sí, sí. <risa> va a haber un montón de fotos tomadas desde el balcón sí. Sí, a, los campos yo, de fe, yo a los jardines yo no creo que estemos confinados todo el verano por Dios. evidentemente, claro que no sí. Claro que no. Veo a la gente en el balcón hinchando la piscinita de los niños para ver, remojo. ¿qué? No, yo lo, yo lo digo por una por una razón, porque cuando hubo la gran oleada de, de círculos de cereal en sí. Italia, ahí sí que se hicieron unos trabajos estadísticos para ver en qué momento se habían producido la, la, presa, la, la generación de estos eh, círculos. Y curiosamente coincidía con el calendario laboral ...de los italianos, es decir, se producían en los festivos... ...en los puentes y en los fines de semana, era cuando más se generaban... ...entonces sería bueno, ya que estamos sometidos a, a este confinamiento... ...pues que a lo mejor se aclaran algunos supuestos misterios... ...que quizás no debían serlo tanto, ¿no?, como este de los, de los círculos... No, vamos, ...vamos a, a estar muy Juan, atentos Juan, a ver la, qué ocurre. La, las inteligencias que están detrás de, de ese fenómeno saben perfectamente... Que, ...que la gente cuando puede salir y ver los círculos de las cosechas y esos diseños, es los fines de semana y, y los festivos. Por lo tanto, actúan los fines de semana y los festivos, claro. claro. Nos dice Sansa con Almadía Rosa en yo creo que los extraterrestres nos tienen miedo. Es lógico. Eh, si son inteligentes, nos tienen miedo. Juanjo, cuéntanos, ¿quién bueno, inventó pues, eh... ese término? Pues bueno, es curioso porque justamente en el, en el origen de esa de esa manera de de esa expresión que como digo, es quizás suena en inglés es como más despectiva que en castellano, aunque ya digo que también bueno, es un poco una especie de insulto ¿no? o una manera de menospreciar cuando a alguien se le dice que es un teórico de la conspiración, también resulta que eh, para los propios teóricos de la conspiración ese uso despectivo surgió de una conspiración. Y como tú decías, creen que ha sido la CIA la que estaba detrás del tema y manejan como dos, dos hipótesis. Una es que realmente la CIA inventó el término de teoría la, la expresión esta de teoría de la conspiración porque, porque nunca antes se había utilizado y se utilizó justo, se inventó eh, a raíz del asesinato de Kennedy y era una manera de que todos aquellos que estaban cuestionando la versión oficial del asesinato y dudaban sobre todo de, del asesino pues, pues que realmente quedaran de esa manera etiquetados desde la propia agencia de inteligencia norteamericana para que se, se despreciaran sus argumentos entonces esta es un poco la teoría y es Grimen como prueba un documento de 1976, que además fue publicado en el New York Times, donde el eh, New York Times hizo con este documento a raíz de la Ley de Libertad de Información, y entonces ese, ese documento lo que habla es que, bueno, expresa la preocupación por parte de, de la CIA de que hay como un considerable número de personas que están dudando mucho de esa investigación oficial sobre el asesinato de Kennedy, sobre la comisión eh, Warren, ¿no? Y además menciona, en, esa, en ese documento, se menciona literalmente la palabra que hay muchos teóricos de la conspiración. Lo menciona así como, como en plural, o que hay muchas teorías de la conspiración, mejor dicho. Eh, entonces, claro, eso para, para todas estas personas que sospechan que realmente se introdujo ese término de forma despectiva y que se crea la expresión justamente en esos años por parte de la CIA, es prueba más que suficiente para demostrar esa, esa manipulación. Eh, bueno, lo que lo que han estado un poco lo que ha salido publicado esta semana en The Conversation es justamente una explicación de que realmente esto no es así y que además lo explican de una determinada manera. Basta antes escuchábamos un poco ahí a, a Siri, ¿no? consultando por internet, pues cualquiera lo que puede hacer es irse a Google y comprobará que la palabra, la expresión teoría de la conspiración ya aparece en textos muy antiguos. Aparece ya, por ejemplo, en, en fuentes desde 1870. O sea que esa expresión ya estaba ahí. ¿Qué es lo nuevo? ¿Y qué es lo que se desarrolla en este artículo en The Conversation? Pues que justamente lo que ha ocurrido es que ha cambiado de sentido. Existía la palabra teoría de la conspiración porque siempre ha habido teorías de la conspiración. La diferencia es que desde el siglo XVII, que se empieza a hacer, o siglo XVIII, se empiezan a hacer teorías de la conspiración, hasta los años 50, las teorías de la conspiración las hacían las élites. Las hacían los que tenían el poder, porque siempre la finalidad era crearte como un enemigo, que habitualmente era un enemigo exterior, que era el que estaba siempre eh, penetrando por la sociedad y que era el que realmente actuaba de una manera subversiva, de una manera también muy sutil, para socavar los pilares del Estado. ¿Qué es lo que cambia a partir de 1950 y sobre todo en los años 60? Pues que las teorías de la conspiración ya no van a estigmatizar un poder externo, sino que realmente van a, pensar, van a empezar a dudar del de Estado. El Estado es el agente que realmente está creando problemas, que está actuando de manera subversiva contra la ciudadanía. Ese es el enfoque, eso es lo que, lo que cambia un poco la perspectiva, la óptica y el manejo de las teorías de la conspiración. Entonces, seguramente, a partir de, de ese momento, de ese cambio que se le da al contenido de las teorías de la conspiración, es cuando también se empieza a extender la idea de que los teóricos de la conspiración son personas que están mal informadas, que, que están, claro, como se están enfrentando directamente al Estado, pues parece como claro que, que eso está debilitando y va actuando también, eh, va mermando los propios pilares de la nación. Entonces ahí es cuando empieza a cobrar un sentido diferente y un sentido, como digo, peyorativo, que es el que se ha mantenido hasta hasta hoy en día. ¿no? Pero bueno, es, es un poco la explicación que dan en este artículo de cómo primero no hay fundamento para pensar que realmente En, ...en la expresión haya ningún intento, ninguna especie de guerra psicológica eh, eh, difundida por, por la Agencia de Inteligencia Americana... ...sino que realmente lo que ha ocurrido ha sido el cambio social... Eh, que se ha producido a partir de, la, de las teorías de la conspiración y cómo ahora mismo han cambiado de, de objetivo, han cambiado el enfoque. Ya no se hacen, digamos, de arriba abajo, que es lo que ocurría tradicionalmente, sino que ahora los teóricos de la conspiración o las teorías de la conspiración se generan desde abajo, de la, de la escala más popular de, de la sociedad, hasta lo. y precisamente lo que hace es cuestionar, a los poderes de la propia nación, no a poderes externos. Hemos eh, comenzado esta hora de programa con una información sobre por qué el ser humano parece adicto a las malas informaciones, eh, pero vamos a acabar la tertulia, vamos a acabar esta hora con una noticia positiva, una noticia positiva para la Tierra, para la naturaleza, porque ha nacido en picos de Europa el primer quebrantahuesos. Eso... Puede parecer un titular sencillo, pero las implicaciones ecológicas que tiene esta información son muy grandes. Pues sí, porque la verdad es que uno se congratula con la naturaleza, ¿no? Resulta que hace 70 años... 70 años que no nacía ningún polluelo en picos de Europa. Estas aves que tienen bastantes problemas a la hora de tener descendencia pues se extinguieron y pues se lleva desde hace 10 años una reintroducción en la zona. ...de hecho Aragón ha cedido 30 ejemplares... ...al proyecto de reintroducción en los picos de Europa... ...y están encantados con este nacimiento... Eh, ...ha nacido a 400 kilómetros de los Pirineos... ...y es un polluelo cuya mamá pues se llama Deva, ...y el papá se llama Casanova... ...con ese nombre pues estaba claro... ...además eh, Deva es uno de los eh, polluelos en su momento... ...que llegó, ahora tiene 10 años... Eh, que está allí viviendo los picos de Europa, pero Casanova es el eh, muy listo porque fue por sí solo. Él vio que allí había, favor, eh, claro, claro. A, a, había muchos quebrantahuesos, que la zona oye, estaba en buenas condiciones y dice, oye, pues este sitio me gusta para acoger para y hacer aquí mi casa y se echó de novia a, a Deva Y bueno, pues eh, como comentábamos, es un, una noticia muy importante porque estas aves eh, no tienen hijos con facilidad Con lo cual que haya nacido este polluelo es una noticia fantástica y da pues muchas esperanzas a los técnicos, sobre todo de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, que son los que están totalmente pendientes de todo este tipo de proceso. Ellos además llevan la guardería del Parque Nacional y hacen un seguimiento constante de todo el proceso reproductivo de, de las parejas que, que hay ahí. Hay que decir que Casanova tiene 13 años. O sea, que se ha buscado una jovencita, ¿eh? Sí, sí. Ha salido todo, vamos, fenomenal. Y se estableció en 2013, eh, forman pareja desde el 2014, o sea, que tardó un poco en conquistarla, desde el 2013 a 2014, dijo, está para mí. Uy estar un año entero ahí, un año entero insistido, no sé si está Bueno, tampoco, no sé ¿eh? si picoteó entre, entre otras aves, pero bueno, al final fue Deba quien le dijo que sí y llevan desde el 2014, ahora estamos en el 2020, han tenido este bebé y bueno, pues está haciendo un cuidado y un seguimiento del pollo que dicen que de momento estará en el nido hasta el mes de junio, que será cuando esté preparado para volar. Así que, pues bueno, seguiremos la pista de estos 30 ejemplares que han reintroducido en los picos de Europa y ojalá, ojalá, pues nazcan más polluelos o entre Deva y Casanova o entre otras parejas que también pues tengan esa oportunidad y que fruto del amor esos bebés tan bonitos. Es una buena noticia para el planeta, para la Tierra, para la naturaleza. En unos eh, tiempos eh, como estos eh, de tribulación, ayer contábamos eh, los efectos eh, que tiene esto... Eh, que no son los de ahora, que pueden ser los de mañana, pueden ser terribles, o los de ahora son diferentes sobre el cambio climático, lo contaba Javier Sevillano en Señores de Fin del Mundo. Bueno, pues esta noticia nos alegra un poquito eh, que pasan y siguen pasando cosas dignas de ser. No, y, y ahora mismo que parece mentira que estemos en plena primavera por esta oleada de frío que ha venido, si tú sales, yo que tengo perrito, el ratito que salgo con el perro, Tú ves que en la naturaleza la vida sigue, uh -huh. todo sigue tal cual, y dices, bueno, pues el bicho, el bicho malo este, al final, pasará, y todos volveremos poco a poco a salir como caracoles. Y lo venceremos, antes desde luego que sí. En esta Tartulia Zona Cero os hemos acercado algunas informaciones, algunas hay noticias con Mado Martínez. Gracias, Mado. Buenas noches. Con Juanjo Sánchez Oro. Gracias, Juanjo. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Con Manuel carbellal un abrazo. Gracias. Un abrazo a ti a todos. Miguel pederero gracias. Buenas noches. Cuidaros mucho, eh, todos. Tertulia Buenas. Zona Cero, con toda la gente, con todos nuestros eh, colaboradores, eh, pero eh, la tertulia... Interviene mucha gente, está mucha gente en eh, directo, están desde sus eh, domicilios, eh, las eh, cosas eh, son complicadas, eh, pero yo quiero en este momento agradecerle toda su labor y todo lo que ha hecho durante estas eh, dos horas, eh, con muchas conexiones, con muchas informaciones, con mucha gente eh, que estaba conectada, el trabajo fantástico, impresionante que ha hecho nuestro técnico, Sergio Monforte, que ha hecho posible que esta tertulia Zona Cero y estas informaciones eh, que os hemos eh, contado sean en eh, realidad, hayan llegado hasta vosotros. Sergio, mil gracias eh, por todo lo que has hecho y por todo tu esfuerzo. El caballero Sergei de Monfort. Sí, sí, Sergei de Monfort. Me estaba acordando, ¿cómo le llamaba a Juan Antonio Serguéi Ser de Monfort? de Monfort. Pues hoy te has comportado como auténtico caballero. Gracias, Sergio. Y queda mucha rosa de los vientos por delante Queda todavía una hora y media de programa Porque vamos a estar hasta las cuatro y media de la madrugada En este programa, en la rosa de los vientos En la sintonía de Onda Cero Ahora llegan las noticias y después continuamos Con el cosa del pasado Con Laura Falcón. Continuamos eh, también con mujeres eh, con historia, con la historia de un sape paladino y continuamos también con Fronteras eh, del Futuro con Javier Señano. Pero lo dicho antes eh, en la actualidad, en eh, lo que está pasando en todo el mundo, lo que está pasando en todo el mundo ya lo sabemos eh, por desgracia, pero los últimos tratos eh, nos lo cuentan nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Nos ponemos al tanto de todo lo que pasa y después continuamos. Sí. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa los en la sintonía de Onda Cero Radio va a estar esta noche hasta las 4 y media de la madrugada. Ya sabéis que estos días con lo que está pasando tenemos un horario diferente. Este domingo, casi todos los domingos, estamos entre 12 y media a 4 y media de la madrugada. Ya sabéis, una etiqueta Almadilla rosa rosavientos. Una hora de programa que comienza ahora mismo. Vamos a tener fronteras en el futuro con Javier Sevillano. Nos va a hablar de cómo la inteligencia artificial va a tener una relevancia en la lucha contra las futuras pandemias. Vamos a tener también mujeres con historia, Usapia Paladino la protagonista del relato de Silvio Casasola y ahora en unos instantes ahí nos vamos a hablar de el cine el cine basado en casos eh, reales, casos eh, de estos temas con Laura Falco hablamos en Ecos del Pasado sobre esto Ecos del Pasado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 Eh, este hombre eh, de principio aspecto normal, más bien bajito, decían que medía metro treinta y siete, con lo cual muy bajito, rubio, facciones suaves, vida sedentaria, no fue hasta mil treinta y tres que tras endeudar empieza ya una vida distinta, empieza con la venta ambulante, eh, va mm, deambulando por diferentes aldeas,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 Policía, dígame. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Necesito que te tranquilices y me despruebas lo que...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 con 18 años, regresa a casa y eh, a partir de ese momento la niña empieza no a encontrarse demasiado bien. Eh, dicen los compañeros de Ouija, de, del colegio,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 Ella está en apuro si me necesita. Su hermana se ha adentrado en el bosque de Aokigahara. Es el lugar donde van los desesperados para quitarse... El bosque de los suicidios es otra película basada en casos reales. Es otra película que nos presenta eh, pues eh, la realidad o la ficción o la realidad eh, llevada a la ficción, pero...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 Ahora Onda Cero aún más cerca de ti Te acompañamos durante todo el día con información y entretenimiento Además somos la cadena de ámbito nacional con más programación local y regional Para que estés permanentemente conectado con todo lo que sucede en tu barrio, tu ciudad y tu comunidad Grandes profesionales que te acercan la última hora con los datos que más te afectan. La información de tu ciudad y tu comunidad a las 7 y 20, 8 y 20, 12 y media, 2 y 20 y 7 de la tarde. Tres horas diarias de información local. Onda Cero aún más cerca de ti. Información, entretenimiento y compañía las 24 horas del día. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. La Rosa de los Vientos Onda Cero Hasta las cuatro y media de la madrugada va a estar La Rosa de los Vientos con vosotros hay o sea, cuatro y media de la madrugada hemos empezado a las doce y media estamos hasta las cuatro y media y ahora tenemos el tiempo para uno de vuestros relatos el que escuchamos esta noche se llama, se titula Juan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 Fantástica, excepcional y enigmática. Eusapia Pelladino. Mujeres con historia. Ayer mismo, Juanjo Sánchez Oro... Nos recordaba un breve apunte de quién fue la medium más famosa e investigada del siglo XX. Una mujer que asombró con sus dotes para comunicarse con los muertos, levitando objetos, realizando escritura automática y creando rostros de fallecidos en arcilla mojada. La expectación que creó en torno a sus sesiones espiritistas fue tal que atrajo el interés de científicos escépticos como el matrimonio Curie, pero también terminó siendo denunciada por fraude y trucos de ilusionismo en el último periodo de su vida. Hoy vamos a conocer la verdadera historia de Eusapia Paladino. Eusapia fue una mujer rural, prácticamente analfabeta, que siendo adolescente notó que era diferente de los demás. Había nacido en enero de 1854 en Minervino Murge, un pueblo de la provincia de Bari, al sur de Italia. Eusapia no tuvo una madre que le diera cariño. Esta murió durante el parto. Para colmo de males, cuentan que con un año sufrió una caída casi mortal que le provocó una fractura de cráneo y si esto no era suficiente presenció el asesinato de su padre cuando tenía ocho años de edad estos son los dramáticos datos que circulan sobre su niñez en diferentes biografías No se sabe si fue a raíz de este suceso cuando Eusapia comenzó a tener un comportamiento errático. La niña veía cosas, veía cosas que nadie veía, rostros flotando en el aire y además era incapaz de concentrarse. Sola y sin el cariño y cuidado de sus padres vivía con su abuela cuando con 14 años se puso a trabajar como niñera en una casa de Nápoles. El dueño de la casa era muy aficionado a las sesiones de espiritismo... ...y enseguida se percató que aquella niña tenía ciertas facultades especiales. En presencia de Eusapia se movían objetos en la casa... ...se oían ruidos de campanillas... ...se movían esos objetos sin que nadie los tocara... ...y además algunos de los asistentes en las reuniones mediúnicas ...notaron manos rozándoles, manos invisibles al menos eso fue lo que aseguró el dueño de la casa y todo ocurría desde que había llegado la joven a trabajar aunque Eusapia no estaba interesada en desarrollar esa faceta culta de su vida su jefe, con la ayuda de un amigo que conocía técnicas psíquicas aprendidas en Inglaterra animaron a la italiana a desarrollar este don tan especial si bien decidió huir de aquella casa cuando contrajo matrimonio siendo muy jovencita ...con un mago ambulante. Perturbadora combinación, ¿verdad? Joven dotada con posibles poderes psíquicos... ...junto a un mago del ilusionismo. Puede que animada por su esposo... ...o, como muchos afirman... ...después de aprender ciertos trucos de ilusionismo... ...enseñados por él... ...Eusapia decidió realizar sus primeras sesiones de espiritismo se hizo rápidamente famosa en Nápoles y ciertos espiritistas vieron en ella el relevo del afamado medium Daniel Douglas home dotado desde muy pequeño con poder de la levitación la clarivedencia o la telequinesis Su fama llegó a oídos del mismísimo rey Napoleón III y su esposa la española Eugenia de Montijo que se quedaron boquiabiertos al ver la sesión de Douglas al igual que mucha gente importante que le vio acción. John había fallecido en 1886 en París y mucha gente que le seguía se había quedado huérfana de fenómenos paranormales. Por eso, al enterarse que una joven italiana tenía similares poderes estaban encantados de poder seguir hablando con los muertos un médico italiano se interesó mucho por las habilidades de Eusapia su compatriota y animó a la comunidad científica a investigar y analizar su caso uno De los primeros en acudir fue el médico español Manuel Otero Acevedo, que no dudó en desplazarse a Italia. Así nos lo contaba ayer Juanjo Sánchez o Sí que fue este joven, porque además tenía 24 años, acababa de terminar la carrera, que es Manuel Otero Acevedo, y fue allí, y consigue hacer las primeras sesiones mediúnicas con Esopio Paladino, en la cual le pone a prueba para que pueda hacer unos moldes de arcilla, en los que quedaran impresos, ...determinadas formas... ...de manera espiritista, es decir... ...esope paladino lo que hacía era que... ...entraba en trance mediúnico, delante de ella... ...tenía un recipiente que estaba tapado... ...y en el interior había una... una ...simplemente como barro, como arcilla... ...y una vez que entraba en trance... ...ella se suponía que... ...empezaba a hablar también, le tomaba posesión... ...de ella un espíritu que identificaba... ...como John King, era el nombre que tenía... Y luego lo que hacía es que claro, cuando salía del trance, también espontáneamente, de una manera fulminante, se levantaba ese recipiente y se veía que en la arcilla, en el barro, habían quedado impresas una serie de manos o unas caras. Y esto es lo que él, eh, lo que Otero Acevedo vio. Es más, él llevaba desde Madrid una caja eh, hecha expresamente para la, para la investigación, donde él colocaba esas porciones de arcilla, esas láminas de arcilla en su interior, y luego le colocaba un doble candado con eh, una llave que él se guardaba en el bolsillo. Y él asegura que Eusebio Palladino, después de estar entrance, con ese mismo protocolo, también cuando se abrió la caja, después de que había vuelto, eh, otra vez había recuperado la conciencia, eh, la médium, pues al abrir la caja, de nuevo aparecían ahí también las improntas que él luego reproduce en fotografías, en sus, en sus libros. Tiene un libro que se llama Los Espíritus, otro que se llama Los Fantasmas, que son, como digo, los que luego se van a editar internacionalmente y a partir de aquí eh, va a ser cuando también el fenómeno de Sopia Paladino estalla internacionalmente y ya empiezan a acudir los grandes eh, investigadores de fenómenos psíquicos de la época después de aquello su fama comenzó a ser internacional era la única mujer que podía hablar con los muertos Eusapia viajó a Polonia, a Rusia, a Francia, Alemania... ...para realizar sesiones de espiritismo. Su fama le precedía. La Sociedad de Investigación Psíquica de Londres... ...se interesó por el caso de Eusapia... ...y la investigó entre 1869 y 1870. Científicos, como el célebre médico de Inglaterra... Charles Richet, quedó fascinado tras una sesión de la italiana. Y su compatriota, el antropólogo forense César El Hombroso célebre por su teoría de la morfología para detectar delincuentes o futuros delincuentes también le dio su bendición pero ¿qué era lo que hacía Eusapia para crear tanta devoción y expectación y admiración como médium en una de sus sesiones? lo primero que hacía la paladino era crear una atmósfera tenue, con poca luz. Se ponía enfrente de una mesa con las manos y los pies atados, rodeada de otros asistentes en torno a la misma mesa. Cuando Eusapia entraba en trance, la mesa comenzaba a levitar, subiendo las patas de un lado, luego de otro, al poco. Aparecían de la nada manos que acariciaban las piernas o los rostros de los reunidos en la sesión. Imaginaros el susto. De repente escuchaban música tétrica sin que nadie estuviese tocando ningún instrumento. Y Eusapia hablaba con los muertos a través del espíritu de John King Al menos así le llamaba a ella. ...un espíritu que llegaría a tener... ...una hija en forma de octoplasma... ...llamada Cathy King... ...al menos, eso fue lo que aseguró... ...la espiritista Florence Cook... ...cuando el ectoplasma, ...que salía de sus manos... ...tomaba forma humana... ...y decía llamarse así... ...con toda esta puesta en escena más los rostros que se plasmaban en la arcilla mojada con imágenes de supuestos amigos o familiares muertos de los asistentes. ¿Quién iba a atreverse a denunciar esto como un fraude? Además de la Sociedad de Investigación Psíquica Británica, también fue investigada por la Comisión Norteamericana Schaeber en 1864 o la Sociedad Francesa Institut General Psychologic entre 1905 y 1908 Apaladino convocaba el interés de científicos y estudiosos de todas las ramas del conocimiento humano incluso el matrimonio Curie se vio tentado y acudió en 1905 a una de sus espectaculares sesiones acompañados de otros científicos como el nombrado Charles Riesel Pierre Curie quedó muy asombrado, mucho más que su esposa Marie, y escribió sobre ello. Ha sido muy interesante y realmente los fenómenos que vimos parecían inexplicables. Mesas levantadas de las cuatro patas, movimientos de objetos a distancia, manos que te pellizcan o que te acarician, apariciones luminosas, todo sin un posible cómplice. El único truco posible es aquello que podría resultar de una extraordinaria facilidad de la medium como ilusionista. Pero ¿cómo explicar? los fenómenos cuando estamos a escasos metros y la luz es suficiente para que podamos ver todo lo que sucede. ¿Vosotros qué creéis? ¿Su don para hablar con los muertos era real? ¿O había trucos de ilusionismo en sus sesiones? A este respecto, la paladino, como le llamaban sus fervientes seguidores, muchas veces le preguntaron si hacía trampas, si realizaba trucos y ella respondía. Muchas veces me he preguntado lo mismo. Hay personas que al sentarse alrededor de la mesa aguardan siempre trampas y en resumidas cuentas las ansían yo me encuentro en trance y como nada ocurre los otros se muestran impacientes pensando en las trampas nada más que las trampas con todo el cerebro concentrado en esa idea de ahí su descontento, eso es todo sin embargo al final llegaron las primeras denuncias el primer científico que se aventuró a afirmar que lo de Eusapia Paladino era un fraude, fue el investigador psíquico Richard Hobson. Él afirmó que todo eran juegos de luces y sombras. Incluso ella misma llegó a admitir que, en alguna ocasión, había hecho alguna trampilla, pero para dar más espectáculo a sus sesiones. Y que eso no anulaba sus poderes. Que sus dotes mediúnicas eran ciertas. Sin embargo, el descrédito más absoluto llegó en 1910. Ese año, la paladino actuó en la Universidad de Colombia en Nueva York. Se buscaban las mañas para librarse de una mano o una pierna durante el trance. Eso le permitía moverlas. En aquella actuación detectaron en plena sesión que justo... Cuando movió la pierna liberada hacia atrás, logró que una guitarra se acercara hacia ella. Pero también descubrieron que tenía una habilidad querida. Con una, una sola mano, con una sola mano, lograba mover la mesa de tal forma que parecía que levitará. El descubrimiento del fraude corrió como la espuma y Usapia Paladino cayó en desgracia desapareciendo de la escena pública hasta que, en 1918, se publicó su muerte. Terminó sus días sola, abandonada y totalmente desprestigiada. a mis compañeros Juanjo Sánchez Oro Sara Iturbide y Manuel Pecino su colaboración y preguntaros a vosotros ¿qué es lo que pensáis? ¿a pesar de los trucos de ilusionismo Eusapia también tenía un mínimo porcentaje de conexión con el más allá? ¿o todo fue un fraude? a opinar sobre ello en Almohadía Rosa Vientos en Twitter, así que nada, decidnos qué es lo, lo que opináis de Eusapia Paladino la médium, la espiritista más famosa del siglo XX La rosa de los vientos en Onda Cero Fronteras del futuro. Y vamos a mirar al futuro lo que va a ocurrir mañana, pasado mañana, con la inteligencia artificial y con las pandemias. Y nos lo va a contar Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches amigos, ¿cómo estáis? Hola, Grandete. Javier, la inteligencia artificial se utilizará para un poco ayudar a la humanidad en el caso de que en el futuro nos encontremos en otra de estas. Pues sí, como eh, parece evidente que en el futuro nos encontraremos alguna situación, esperemos que... que no tan eh, aguda como, como esta, la inteligencia artificial sí es una de las herramientas tecnológicas que se pueden utilizar hasta ahora. La gran eh, patrulla contra estas pandemias hasta el día de hoy, evidentemente, es el, el saber humano, ¿no? Esos científicos, ese batallón que está luchando en primera, eh, en primera línea, que son los eh, todos todo el equipo sanitario en todo el mundo, pero ya se están desarrollando eh, eh, inteligencias artificiales que... Para esta no nos van a servir porque ya, como a todos, nos ha pillado absolutamente de espaldas, pero sí para próximas podrían a, a, eh, advertirnos con eh, suficiente antelación y poder prevenir eh, situaciones que no sean tan desastrosas como la que ha ocurrido. Os recuerdo que ya hace unos años Google intentó predecir brotes con un, con un programa un, que se llama Flu Tracker, que es algo así como el rastreador de gripe, pero lo desechó porque en, en, en el año 2013, hace solo siete años, lo porque fue in, i, eh, incapaz de predecir el pico que hubo de gripe en ese mismo año para lo que uh -huh. estaba creado Flu Tracker. entonces se, se desechó ¿Qué es lo que ha ocurrido desde hace siete años a, a ahora con la inteligencia artificial? Pues lo que ha ocurrido es que los eh, sistemas eh, de software han evolucionado como todo en, en, en tecnología informática de una manera vertiginosa y eh, pueden buscar eh, en una eh, gama de fuentes eh, mucho más amplia mucha más, pueden analizar Eh, mucha más cantidad de datos de lo que se hacía tan solo hace siete años y en eso es en lo que se basan no solo en, en la situación actual de la inteligencia artificial sino en lo que se espera de ella, pero ojo hay que ser cautos y no tener unas expectativas muy altas sobre la, que la inteligencia artificial nos va a sacar de todos porque el que tiene que seguir detrás de, de esto ...es eh, el hombre y la ciencia... ...la ciencia sanitaria... ...médica, la investigación... ...junto a partir de ahora... Ya, ...junto más estrechamente... ...con estas armas tecnológicas... ...que nos pueden predecir... Eh, ...fíjate... ...el 30 de diciembre... Eh, ...hubo una, una empresa de inteligencia... ...una compañía de inteligencia artificial... ...se llama Blue Dot... ...que, que utiliza aprendizaje automático... ...y eh, está especializada en detectar... ...brotes de enfermedades infecciosas... ...en, en, en todo el mundo... ¿Qué ocurrió... ...que... Eh, alertó en esas fechas a sus clientes, entre ellos ahí gobiernos, hospitales y empresas, sobre un eh, eh, había detectado un inusual aumento de casos de neumonía en Wuhan y entonces nueve días más tarde fue cuando la OMS ya le lanzó ese mensaje eh, el aviso oficial sobre lo que ya conocemos todo ¿no? pero no fue la única compañía ¿no? porque otra compañía también llamada blue dot eh, también lo detectó incluso el servicio automatizado el del sistema automatizado para estos casos del hospital infantil de boston también detectó unas primeras señales ¿no? y eh, el lo mismo ocurrió con otros sistemas de alarma de otras compañías que otra compañía que se dedica a esto que se llama Metabiota es decir, que se, se tenían unos eh, leves indicios para saber lo que estaba ocurriendo estas son compañías fundamentalmente todas de los Estados Unidos, lo que estaba ocurriendo a nivel sanitario en el otro lado del, del mundo bueno, lo que ocurre que todavía no tenemos las armas ni está eh, suficiente eh, desarrollado esta eh, inteligencia artificial como para fiarnos de ella, evidentemente lo que dicen todos los expertos es que ojo, esto nos ayudará, pero tampoco podemos confiar excesivamente ni ahora, ni en el futuro, ni cuando esté muy, muy, muy muy desarrollado en un futuro más lejana, porque esto, si confiamos plenamente en, en la inteligencia artificial nos puede eh, provocar llegar eh, de tomar una serie de las decisiones incorrectas porque tenemos una información equivocada y ahí es donde se centra fundamentalmente la información, las fuentes de información, es lo fundamental. Con datos sanitarios, la legislación de los datos eh, de privacidad de las personas, aunque se cedan de forma anónima, eh, cada país, ya no cada cada cada continente, sino cada país tiene una legislación diferente. Ceder estos datos sanitarios sería muy importante y fundamental para estas inteligencias artificiales para poder eh, juntar datos, no solo de los medios de comunicación a los que por regla general siempre nos llegan los datos eh, bastante tarde, cuando ya se ha desencadenado todo esto, como siempre ocurre sino mm, también nutrirse de fuentes oficiales Este es otro problema Las fuentes oficiales de cada gobierno aunque tengan datos cedidos por aquí en España no ocurre por la ley de protección de datos pero en otros países sí pueden acceder y tener esos datos sanitarios de su población esos datos son oscuros oscuros me refiero a que no se ceden se manejan con mucha cautela son evidentemente datos que para la inteligencia artificial como ya hemos dicho son muy importantes y los datos en todo este sistema, en toda eh, esta tecnología es el, el diamante en bruto, es el oro en bruto que, del que se tiene que nutrir y del que se puede nutrir, son datos muy valiosos no solo por la información sanitaria sino por también información eh, eh, por, lo que, por, por el, su valor económico como dato en sí ¿no? entonces si pudiéramos intercambiar estas inteligencias artificiales pudieran intercambiar y tener sobre todo estos datos eh, fiables de fuentes fiables, sin cortapisas, sin censura, sin que nadie ocultara datos incorrectos o que diera datos eh, para precisamente engañar a, estas, eh, a otros gobiernos y todos colaborásemos, eh, eh, habría tres áreas principales en que la inteligencia artificial podría ayudar en futuras pandemias que es lo que no ha podido hacer en esta, aunque ha, como ya hemos señalado, ha dado algunos, dio a, eh, algunos indicios antes de la explosión mundial de toda esta pandemia. Eh, la, las tres áreas fundamentales en las que funcionaría la inteligencia artificial en estos casos de grandes epidemias sería eh, la predicción, el diagnóstico temprano y ya la elaboración de vacunas. En la producción ya hay empresas, como algunas de las que hemos mencionado eh, anteriormente, que utilizan algoritmos que ellos llaman eh, se llaman eh, procesamiento de lenguaje natural, el PLN, ¿no? que lo que hacen es monitorizar medios de comunicación e informes oficiales de sanitarios, en este caso, de, en todo el mundo, en diferentes idiomas, y eh, lo que eh, emiten son las alertas eh, de estas enfermedades prioritarias, que es lo que pasa. O sea, que, han se, hecho. que se supone que lo que tú estás comentando de, de todos estos organismos de inteligencia artificial tendrían que o sea, han cogido los datos de, de todo de todas estas informaciones de todas las fuentes ahora. pues que ahora pueden a las que pueden acceder a la por eso está diciendo dicho, que tienen que ser fiables y Claro, tienen tiene que, que, que ser fundamentalmente exactos. claro porque si no, como hemos re eh, comentado antes si estos datos, estas fuentes, los datos que aportan no son fiables, lo que vamos a llegar es a conclusiones erróneas, eh, eh, erróneas. La más que las conclusiones, las conclusiones las sacará, por así decir, la propia inteligencia artificial, pero el humano que tiene que tomar las decisiones en base a los datos que le da la a, a, a las eh, soluciones que le da la inteligencia artificial esa toma de decisiones serán incorrectas porque los datos o son incompletos o no son bastantes, o están eh, son de fuentes incorrectas, o no son O, o llegan tarde, etcétera, etcétera. Por eso es importantísimo. Fijaros que el, en, en una de estas empresas, el 25 de febrero, es decir, cuando ya se sabía y ya estaba todo esto en marcha, toda esta pandemia, predijo que el 3 de marzo habría 127.000 casos en todo el mundo. Se equivocó en que se pasó en 30.000 que para este tipo en el momento de, no mucho, de no. desarrollo de la inteligencia artificial, con los relativamente pocos datos que hay, es, está bastante bien. Y además también predijo en algunos de los países que iban eh, a darse lo, los casos principales, que eran China, Italia, Irán y Estados Unidos, o sea que acertó bastante bastante bien. También eh, esta inteligencia artificial rastrea redes sociales para ver cuáles son las inquietudes de la población. Eh, también eh, lo que hacen son eh, eh, aprendizaje automático no supervisado, es decir, que ella misma aprende tanto de sus aciertos como de sus errores es decir, hay que entrenarla para que ella misma se pueda, eh, pueda aprender, se pueda autoentrenar y eh, eh, en este sentido una eh, de estas empresas identificó en, con este sistema que se llama aprendizaje automático no supervisado identificó cuáles eran las ciudades en las que el virus iba por, por las que el virus iba a afectar mayormente, ¿no? bueno, todo esto así y evidentemente todos los expertos dicen, ojo Los datos son fundamentales para eh, hacer esto y luego, sobre todo, para el diagnóstico eh, temprano, porque a día de hoy ya se está haciendo con medicamentos eh, de diagnóstico y esto se trasladaría no solo a los eh, eh, medicamentos que ya se están fabricando con este, con este sistema de grandes datos, sino también para detectar eh, la información necesaria para, eh, por medio de los datos que nos llegan iniciales, poder detectar. Eh, detectar previamente por eh, eh, modelos de migración, control también de la gente en eh, los puntos de salida y llegada eh, de, de los infectados en los aeropuertos dónde se va dónde va a ir y diagnosticar precozmente eh, los puntos para alertar y poner las medidas oportunas y posteriormente estos sistemas, como ya hacen en medicamentos, también ayudar en el desarrollo de vacunas eficientes y concretas para cada uno de los virus que en el virus o otro tipo de, de, de patógenos que, que vuelvan a atacarnos de esta forma tan atroz como está haciendo la inteligencia artificial el virgen data en la lucha futura en las pandemias fronteras del futuro con Javier Sebiano. gracias Javier del virus. a vosotros. las noticias y después continuamos hasta las cuatro y media En Onda Cero, La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Es una de las más importantes escritoras de nuestro país. La novelista Espido Freire estuvo hace poquito con nosotros y la volvemos a escuchar. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría. Pero siempre que lo intento Ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento A silbar mi melodía Amor, ruptura, renacer, conquista del mañana, conquista del hoy Heridas de la crisis, heridas en el corazón Hay mil argumentos en esta obra presente En este momento esta novela se titula De la melancolía Viaja a bordo un barco enloquecido. Y su autor es una de las grandes. Espido Freire, que está esta noche con nosotros. Espido, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estáis? Hola, guapísima. Espido, he dicho alguno de los temas y alguno de los argumentos, pero es que habla de tantas cosas esta novela. Habla sobre todo del ser humano que es el protagonista. Somos inmensamente curvos y metafóricos, ¿eh? Sí, y porosos y retorcidos y contradictorios. Y eso es lo interesante. Cuando a veces en algunas de las novelas o de las series o de las películas de éxito yo veo que intentamos acercarnos más a las calificaciones categóricas que se están ahora intentando transmitir a través de la política o de las redes sociales, yo siento que estamos perdiendo algo. Estamos perdiendo la capacidad, primero, de comprender que alguien puede ser una cosa y prácticamente su contraria, la capacidad para gestionar la ironía y la capacidad para entender también la hipocresía que se esconde detrás. Y en la literatura eso se puede mantener. Esta novela habla de las relaciones de una pareja, un momento de ruptura, un momento... Bueno, si me permites, eh, Spido, ¿puedo leer un fragmentito cortito del comienzo del libro? ¿Te parece? Por favor, me encantará. Dice lo siguiente, hablando de esa pareja, hubo momentos felices, por lo general, de una moderada felicidad, de la complicidad generada por dos personas que se han querido durante muchos años y ya prefieren no preguntarse si se aman o no, porque la propia pregunta ha dejado de tener sentido. Saben que se quieren porque no se odian, porque no ha llegado al punto de la estafa, de la traición, pero ni tampoco una sorda indiferencia que llegará con el tiempo si no se le pone remedio. En esa felicidad tibia que había muchos momentos agradables, la cercanía corporal, una nota bonita en el espejo, un regalo sorpresa, el aburrimiento, el tedio, el, la falta de deseo no quita el amor, pero quita lo que une a muchas parejas, ¿no? Es, además, tan poco, tan poco épico hablar de esas cosas, ¿verdad? Pero eh, aquí no lo ha pasado. Exactamente, eso es claro. lo interesante. El que, el que tenemos que, a mi juicio, no hablar más claramente de, de lo cotidiano como algo tan interesante como lo que tú estás ahora apuntando. Eh, los, las grandes historias que siempre ocultan las pequeñas historias, que son muchísimo muchísimo más cercanas y mucho más interesantes. También más tristes, a veces... También más tiernas. Es más complicado mirarlas de frente porque son más cercanas. Parece que la vida nos se eh, pone por delante, que tenemos que cumplir un guión, tenemos unas expectativas, en el caso de la pareja, estar un tiempo, luego tener hijos, y parece que si falla algo, que puede fallar algo, es que tenemos el derecho el, a, a poder fallar, eh, tenemos eh, que perdonarnos el fallar, pero cuando no se cumplen esas expectativas, si se ha depositado una confianza ciega en ellas, ahí viene el problema, no que es lo que le pasó a esta pareja de tu novela. Uh -huh. Sí, a lo mejor el problema precisamente eran las expectativas. Las expectativas estaban basadas en una, en una idea muy rígida del amor y de la pareja, de la sociedad y en el caso de, de esta pareja, sobre todo de Elena, de qué hay que hacer, de, de seguir una vida como Dios manda, ¿no? una vida en, en condiciones, una vida como sus padres habían llevado. Es complicado de llevar la vida con los sistemas morales que tenían nuestros padres o nuestros abuelos y aún así seguir siendo felices posiblemente tengamos que ser mucho más adaptables y mucho más flexibles y también evolucionar más rápidamente con una pareja, con una familia requiere un doble o un triple esfuerzo claro, porque además es como que parece que te tienes que estar planificando en un futuro, yo quiero hacer esto mi idea es, eh, muchas veces dicen no, yo quiero estar, pues no sé si casada, pero a lo mejor teniendo un hijo sobre tal edad, y es como que o trabajando, o tener ya un puesto bueno, es como constantemente estar eh, intentando tener unas metas que si no consigues esas metas a la determinada edad que tú te estás proyectando, te empiezas a frustrar y uh -huh. luego ya, claro, de cara a la pareja, si te pones a mirarlo con los roles antiguos de Las tradiciones de, bueno, en el caso de, la, de si tienes hijos o no, si ti, o no tienes hijos, que hay muchísimas parejas que a lo mejor tienen niños pequeños, pero ya, pues, el tedio, el aburrimiento ya no se quieren como antes. O les, que nunca se quisieron. ¿eh? O, no, o que nunca se quisieron de verdad. Es, es, es de los temas interesantes. También, decir, también. Esa imposición que tú estás hablando de llegar a, a determinada edad o a determinados cargos ¿no? con un estado de vida determinado nos hace pagar peajes muy altos. Claro, claro. Elena, yo tengo mis dudas de que haya querido a Sergio, pero como nos lo cuenta cuando esa historia ya se ha roto uh -huh. y nos lo cuenta en primera persona a lo mejor nos está engañando, siempre es más fácil convencerse de que no queremos a nuestros sexes cuando eso ha pasado, ¿no? Claro, era lo que tenía que hacer, ¿no? Estaba bien visto, a lo mejor era el, el, su pareja de siempre Y, y estaba al lado, y, y es posible además que bueno, que en un momento determinado hubiera una atracción determinada, o, pero yo sí que, sí que me da la impresión de que eh, esas Esa, esa especie de esquema rígido, quizás también porque yo no lo he llevado, ¿no? no lo he llevado ni en lo laboral, ni en lo personal, ni en otros aspectos, esconde muchas veces un deseo desesperado de encajar y, y ese encajar en, durante algún tiempo es un sinónimo de felicidad. Pero llega un momento, sobre todo con la edad o con la crisis que hemos pasado hace unos años y que amenaza con volver, o con nuestra propia evolución personal, en que ya se empieza a separar. Lo que no te y, vale, que pues, eso es ya no te vale. Exactamente, esa creencia o ese encajar como sea ese ser aceptado y la, las propias reclamaciones personales, psicológicas que cada uno tiene, eh, se disparan y, y se separan. Y eso creo además que es particularmente ahora más notable en el caso de las mujeres quizás porque también sea de las pocas veces en la historia en que se permite que reflexionen y que elijan que desean de verdad Has mencionado la crisis ¿Tuvo una influencia sobre la vida de las parejas? ¿Esas necesidades económicas que se vieron entonces eh, que ya existían pero se redoblaron en ese momento? Entre, tuvo una, una enorme influencia y además muy devastadora para, para cada individuo y sobre la autoestima personal y sobre la sensación de de por qué nos valoraban y si eso se podía perder en un minuto. Y, por supuesto, eso afecta a las relaciones personales. Y una de las más íntimas suele ser la de la de pareja y también las de padre-hijos. ¿no? Las uh -huh. expectativas que se tenían respecto a los hijos y las que se han tenido que volver a depositar en los padres. Muchos padres han tenido que mantener a hijos ya adultos, con lo que eso supone muchas veces de tensiones, de dolor, de decepción. Eh, nos gusta creer que la familia es un entorno maravilloso. Y, y no la familia es una estructura eh, valiosísima pero no siempre funciona bien funciona que ya está ya es bastante y en este caso eh, lo que lo que la crisis hizo fue eh, forzar a que personas que se entendían o no se entendían tuvieran que volver a vivir juntas. Que los adultos eh, tuvieran que comportarse como niños y los ancianos como si fueran los adultos. Y en todo esto muchas veces los niños, que ahora son adolescentes o son jóvenes, tienen la impresión de de enfrentarse a un futuro ya embargado por, por la generación anterior. Entonces fíjate si ha podido influir o no. La crisis. Y solamente estoy hablando del efecto emocional. ¿eh? Ni siquiera me estoy metiendo a los cálculos, las pensiones, el, la sensación de, de familias arruinadas, de, de pisos perdidos, de, de trabajos que se han desintegrado. Yo creo que sí, fue mucho más grave de lo que ahora eh, queremos pensar me refiero, como digo, al, al punto personal, ¿eh? creo que la gravedad de lo económico sí que se ha valorado en muchas ocasiones. Dices tú en el libro, empezó entonces eh, la melancolía, no sé si pronto, sino como un rumor muy lejano, nada claro, un eco de algo que apenas se adivinaba tras la puerta cerrada. A veces eh, la melancolía sí, es dolor, pero también es una herramienta para volver a crecer, hay que tocar abajo para subir arriba. Um... Hombre, si no se llega muy abajo... Exacto, <risa> mejor no hacerlo, mejor no subir por eso, evidentemente. ¿no? Es decir, claro. es, es cierto que, que, que, bueno, que el consuelo de quien, de quien hemos estado abajo, de quienes están abajo, es pensar que a partir de ahí solamente queda crecer, ¿no? Pero si la gente puede evolucionar sin tener esa experiencia tan dura, como es la de... En este caso, la melancolía es una manera hermosa de referirse a la depresión. Yo eh, lo recomiendo, ¿eh? Es decir, si se puede escarmentar en cabeza ajena, que es complicadísimo, pero pero mucho más útil de lo que se piensa, mejor. Ahora, una vez que se ha pasado por una experiencia tan dura, como puede ser una enfermedad o una enfermedad mental o un, o un proceso de crisis, nuestro consuelo es que sobre eso se construya algo más sólido que lo que había. Antes eh, decías eh, que, bueno, no adaptarse a las normas, eh, no seguirlas. Una de las cosas eh, que me gusta de tu figura literaria es que no sigue ningún de tipo de, eh, de orden. Haces eh, lo que deseas, eh, lo que sientes, eh, y eso me parece muy bueno. y eh, Seguimos mucho normas, muchas normas e instrucciones, gracias. ¿verdad? Eh, tenemos que salirnos un poquito de ese carril, eh, de ser un poquito, entre comillas, malos. Bueno cuando te vas diciendo espera. lo de es que haces lo que te da la gana está no, no, dice, no, ¿sí claro, evidentemente. No, no no me refiero a hacer lo que te da la gana en el mal sentido de la palabra ¿no? no, ¿no? Lo sé, lo... <risa> sino de sentimiento lo que te sale de sentimiento no sí, lo pues... ordena el momento hay que hacer esto. pues no me apetece hacer sí. esto y me apetece mostrar mi arte de esta forma no pues dentro de esa línea tan cariñosa que me estás mostrando yo te hago la broma de claro así me va Es decir me va bien te va decir, eh, por lo menos Dios, eres tú. La... Y eso hay, es lo claro, hay pero veces bueno. en que en que tienes una mayor visibilidad para un público más grande otras veces para uno más pequeño pero hay algo que no eh yo no, hay algo a lo que yo nunca he querido renunciar que es la libertad autorial y sobre todo la posibilidad de hacer pruebas distintas. Todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, quien me conoce, muchos de nuestros oyentes saben que empecé siendo muy jovencita, empecé con 23 años eh, y gané un premio importante con 25, El Planeta, entonces... No, un premio importante no, el más importante. El premio. Eso, eso, te, ¿no? ¿Eso te supuso mucha presión, Espido, en esos momentos? No. Eh, ¿O después? No, es que, no, no me supuso, no es que me supusiera mucha presión. Eh, yo... Siempre he sido una persona mmm, altamente perfeccionista y con una tendencia a exigir de mí mmm, lo que pensaba que podía dar y que luego con el tiempo ves que, que a lo mejor era un poco excesivo. Entonces, cada uno de los pasos que he ido dando ha reforzado esa esa autoexigencia y uno, un paso importante fue ese premio, fueron también otros que gané, fue el, el hecho de de que yo tenía muy claro que había llegado al mundo literario para perdurar. Y para perdurar había, primero, que no hacer demasiadas tonterías, que continuar formándose y que mantener un lenguaje literario mínimamente original. Y ahí es donde yo entraba en, en un debate. El debate era continuar con lo que sabía que estaba funcionando, que eran novelas, cuando yo soy sobre todo autora de... o me siento más cómoda en, en formatos más cortos, ¿no? O empezar a probar otro tipo de cosas. No solamente seguir escribiendo y publicando cuentos, sino también el ensayo y la novela juvenil y sobre todo los formatos mixtos, que es algo que me, que me encanta. Y que luego con el tiempo me han demostrado que han llegado aquí para quedarse. Entonces, quizás si para mí hubiera llegado un reconocimiento la posibilidad de vivir de la literatura ahora, a la edad que tengo, a los 45 y no a los 23, hubiera sido más cauta. Pero al, ver, al haber comenzado tan joven... Yo lo que tenía claro era que mi formación no podía acabar con 23 años porque hubiera publicado una novela y que mi carrera no se podía orientar únicamente en un sentido, tenía que ser un abanico. Y como digo, eh, los lectores me han acompañado siempre, la crítica prácticamente siempre también ha sido unánime, a veces ha habido cosas que no se han entendido pero luego se han puesto en su sitio y mi intención es la de continuar así. O sea, que ya no es un tema de, de, de edad, que es un tema de que soy reductiva. Bueno, me, me, me parece fenomenal. En un momento dado de, de, de tu vida, con todas estas cosas que, que nos estás contando, pues uh -huh. eh, por circunstancias, que no sé si las quieres contar o no, eh, caes en, en una depresión. Y mm. entonces pues sufres esta, esta melancolía como la que le sucede a la protagonista de tu novela. Y una de mm. las cosas que, que tú pones, que subrayas, que una de las situaciones que se iban peor es cuando estás en plena crisis, que, que se te cae el mundo y te está diciendo mm. la gente... Oh, no pasa nada esto se pasa eh, Venga, mujer, esto, esto, esto no es nada tal y entonces tú estás diciendo bueno, bueno no es nada si si es que yo estoy que no puedo con la vida ¿Cómo, cómo pasas de, de estar de estar ahí que no, no no sé ni ni por dónde voy a salir a poquito a poco estar diciendo me voy agarrando aquí para tirar para adelante y para sacar fuerzas de donde no pueda para eh, esa melancolía que se vaya deshaciendo poquito a poco claro yo el fragmento que habéis leído de que de que no llega de repente, sino que en muchos casos hay veces en que sí, hay veces en que se origina a raíz de una muerte o de, o de una pérdida importante, pero en mm, muchas ocasiones no, no es algo que veas venir. Eh, yo en mi caso, cuando era jovencita, cuando tenía quince años, había pasado por un trastorno de la alimentación con el que había sufrido mucho. Y que no había tenido un tratamiento porque en aquella época eh, las mujeres de mi edad no solían o, o realmente era un caso de, de, de ingreso directo o no se tenía un tratamiento. Pero posterior y sí analicé mucho qué me había ocurrido y por qué. Y de hecho escribí varios libros sobre ello intenté descubrir qué había pasado en mi cabeza y, y qué había pasado en mis emociones para yo eh, acabar enfermando del cuerpo. ¿no? acabar con, con unas rutinas determinadas, con la comida, con el cuerpo, con, con el ejercicio, con todo. Entonces yo pensaba que en cierta medida estaba salvo, ¿no? que había aprendido ya mucho sobre mí misma. Y luego en mi, en mi familia, en mi entorno, hay un componente depresivo también, ¿no? como ocurre en muchísimas otras familias. Entonces yo había visto pues, a algunos de mis seres queridos eh, cercanos luchar también pues contra, contra lo que es la, la depresión. También muchas veces enmascarado de... Eh, una cierta tristeza, un carácter de según qué forma. Pero lo que no me imaginaba era que me pasaría a mí. Primero porque yo he sido siempre alguien que ha, que ha luchado contra todo y se, se supone que las personas depresivas no son así. Después porque he sido una persona que tenía un moderado éxito. Las personas depresivas no, ¿no? Y además siempre he tenido un sentido del humor más o menos aceptable. Ya, pero es que nada de eso importa. A la hora de la verdad, cuando enfermas, a veces hay detonantes, pero... Pero no se acaba de saber exactamente por qué. Cuando muchas veces se intenta analizar y nos rompemos la cabeza en por qué ha ocurrido, perdemos el tiempo para intentar salir de ahí. Cuando yo me di cuenta de que, de que lo que me estaba ocurriendo, sobre todo muy mezclado con ansiedad y con, y con miedos y con una sensación horrible de falta de valía, de, de falta de, de, de desear seguir viviendo, ¿no? eh, pedí, decidí pedir ayuda. No sabía hasta qué punto yo estaba enferma, pero aquello ya no, ya no era normal. Un día no sentí que no me podía levantar de la cama y algo se había roto. ...y por lo tanto había que volver a reconstruirlo. ¿Qué es lo que sienta mal? Muchas cosas, porque cuando estás enferma eh, casi todo sienta mal. Sienta mal el que te digan que te animes, pero también sienta mal el que te comprendan... ...porque entonces da la impresión de que te vas a quedar ahí para siempre. Sienta mal el que te hable alguien que ha pasado por ello, porque ya ha salido. Sienta mal que te hable alguien que nunca ha estado, porque que va a entender... Es decir, hace falta una enorme comprensión con uno mismo no y mucha paciencia, y, y, a, y, y a mi juicio y en mi consejo ponerse en tratamiento lo antes posible, porque eh, alivia el, el tener una ayuda de ese tipo, una terapia, una medicación, y alivia el que un profesional, yo no lo soy, un profesional diga exactamente qué es lo que está pasando y cómo remediarlo. Y es, yo creo que es lo, lo mejor que puedo transmitir a todo lo otro, pues son vivencias personales y experiencias personales que no tienen mucho interés. ¿Hasta qué punto esto que voy a leer a continuación lo dice Elena, que es la protagonista del libro, o lo dice Espizo, que es la autora? Primero con mis padres, luego con Sergio. Yo había perfeccionado el arte de fingir normalidad. ¿Qué? Esa es Elena, es Selena 100%. Sí, bueno, sí, sí, sí. Eh, pero muchas veces, eh, pues es eso, ¿no? Eh, queremos ser, destacar poquito, ¿no? Eh, eh, que se fijen poco en nosotros, eh, que lo que <risa> hagamos... Eh, No, no no sea llamativo para eh, entrar dentro de una cadena de normalidad que nos está apagando en muchas ocasiones. Tú has visto mis fotos de Instagram. ¿Tú crees que...? <risa> Ay, pues la siguiente pregunta que te iba a hacer era por Instagram, ¿Tú crees ¿eh? Que, que a mí me molesta el salir de lo normal y que la gente... No, es, es una broma, pero eh, al contrario, yo siempre he tenido ese punto un poco incluso incluso de concepto teatral de la existencia. y eh, no, no me, no me ha importado. Era la que levantaba la mano para, para preguntar o para dar la solución. Era la que se presentaba voluntaria para ser delegada de la clase, era la que todavía ahora cuando nadie habla toma la palabra Elena eh, ya que esta no es una novela autobiográfica es conveniente explicarlo. Elena es un, una protagonista muy diferente a mí, pero a la que yo he decidido en un momento determinado el, el prestarle esa experiencia con la depresión, pero ella es alguien eh, eh, que no encuentra su propia voz. ...a lo largo de toda la novela... ...va haciendo distintos ensayos... ¿no? ...y después es alguien que efectivamente... ...nunca ha querido destacar... ...siempre ha querido confundirse con el, con el paisaje... ...con el entorno... ...¿por qué he escogido un personaje así como protagonista? ...porque me parecía que que hay pocas novelas que hablen precisamente de esa historia. Casi siempre hablamos de seres extraordinarios, de seres que tienen un valor frente a la adversidad, que son capaces de saltar sobre fronteras y sobre... y la mayor parte de la gente que yo conozco es mucho más discreta, mucho más humilde y mucho más valiente. A lo que se tiene que enfrentar Elena es a lo cotidiano. Ya no va a cambiar de ciudad, no va a cambiar de vida, no va a cambiar de... Tiene que continuar con lo que tenía siendo, siendo diferente. Eso requiere una enorme, una enorme disciplina y mucho coraje. Has mencionado a Instagram hace tan solo un instante. Hace esta noche veía y leía un mensaje tuyo, un story tuyo, y era con una música... A mí me llegó al alma, tengo que confesártelo ver el Instagram, ver la fotografía, ver que ibas a estar en nuestro programa y que ponías en música de David Bowie. Sí, Starman creo que era. era. Sí, exacto. Y bueno, pues me has dado uno de los momentos buenos del día. eh. Ay, cómo me alegro. De hecho, ese es el objetivo de... De, era mi objetivo cuando abrí Instagram Para mí fue interesante Yo no sabía muy bien qué, qué hacer Que no tuviera que ver con lo literario Cuando estaba en recuperándome precisamente de la depresión Me recomendaron que por qué no hacía Puzzles, fotografía, macramé poco algo que me ocupara los dedos Y me quitara de la, de, la, de la mente Y lo que hice fue empezar A fotografiar y a subir fotografías a Instagram Y me di cuenta de que ahí tenía Una oportunidad de, de, de Comunicación muy diversa Y sobre todo estética, ¿no? algo que, que simplemente me interesaba que podía compartir a las personas de mis gatas que aquí hacia Rusia que quiere atención eh, que podía compartir tenemos más invitados ¿no? es, es, tu, es tu bebé, tu bebé gatuno <risa> es la bueno, en fin, es una de las tres es la que más errada ...pero también es la que más les gusta... ...a los seguidores y a los lectores... ...porque es muy simpática, es muy pesada... ...y mm, solo piensan en hacer el marco... ...es un encanto, Molines, no, ...no se está haciendo la vida bonita... Me, este, ha permitido, eso, ...me ha permitido compartir los viajes... ...me ha permitido que se vieran otro tipo de facetas... ...y ya en el, incluso en el aspecto laboral... ...me ha permitido la colaboración con marcas... ...me ha permitido el... ...comunicar de una forma directa lo que yo hago... ...y me ha permitido ponerme en contacto... ...con una comunidad de casi 100.000 personas... Que, que bueno, pues que son en general encantadores animosos, divertidos de todas las edades, tengo muchos seguidores jóvenes, entre 18 y 24 años y un buen puñado de ellos también mayores, por encima de los 70 Qué es buena. una alegría verlo uh -huh. pues eh, si te parece vamos a despedir esta entrevista con esta música eh, nos la has recordado tú eh, <música> No sé si tú como escritora necesitas música, pero la música forma parte de tu vida, ¿no? Ay, yo como persona necesito música. que La música es alegría, además es el lenguaje, no hay idioma, no hay fronteras con la música. Sí, eh, de hecho, ¿cuántos de nosotros no hemos, eh, por ejemplo, con Bowie cantando el ñañi, sejen, no no? No ha habido muchas veces necesidad de entenderlo para emocionarnos con él o con, o con otros cantantes. Sí, luego además tienes tus fobias y tus filias y, y de pronto notas que te has hecho vieja porque hace ya 20 años de todo y del último disco y vuelves a los clásicos y te conviertes en alguien muy mayor. De la melancolía es el título de esta novela Fantástica, fascinante, entrañable De nuestra invitada Espido Freire Espido, mil gracias por estar con nosotros Un abrazo y hasta cuando queráis. Un beso grande Espido Freire, la novelista, la escritora Importantísima, conocidísima En La Rosa dos Vientos acabado una semana y empieza otra que va a ser tan difícil o más eh, que las anteriores. Ojalá todo esto eh, comience a pasar eh, ya, porque es una auténtica pesadilla, pero nosotros estamos aquí para hacernos compañía, para hacernos eh, mutuamente compañía en este momento tan difícil que todos, que toda la humanidad está viviendo con esta pandemia tan terrible que estamos viviendo. La Rosa de los Vientos se eh, vuelve el próximo sábado por la noche a las 12 de la noche, la 11 en la Comunidad Canaria. Muchísimas gracias eh, por haber estado ahí, por estar en la sintonía de Onda Cero Radio, por recibir que toda la información os acotamos eh. aquí, ya sabéis, eh, en la página web, es y en todos los servicios informativos, eh, todos los boletines y todos los programas, os ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo y con el coronavirus. Muchísimas gracias hasta luego hasta el chao que viene, chao